Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa De Domingo a Domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan. De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, 28 de febrero ya del año 2020. A punto de terminar el mes más corto del año, pero que se hizo largo porque la pandemia hace que todo sea distinto. Y por supuesto, ya mañana comienza el proceso educacional en el país. Los niños.、Eh, De acuerdo a distintos protocolos, están a punto de ingresar a clases, algunos presencialmente, otros lo harán、eh, vía internet por un espacio de, sem de, de semanas, un par de semanas. Luego se comenzará el ingreso a clases a aula, en aula di、eh, directamente. Y eso pone indudablemente una alerta. En un artículo que publicó, que entregó o trabajaron el doctor Mauricio González Mondaca, médico internista del Taller de e s t u d i o en Salud,、eh, doctora Teguarda Monreal, y el profesor Luis González Poblete, ellos advierten que hay que tener demasiadas precauciones porque necesariamente los niños o los adolescentes son tan o más portadores de Del de virus en transmisión, por supuesto, que, lo, que los adultos. En varios estudios que se presentan, que los mencionan en este artículo y que、eh, hacen relación a lo, a lo, al hecho de, la, de, los, de los niños en, regresando a clase, hacen notar que es importante tener precauciones especiales. Es cierto, uno ve los colegios, lee los protocolos que han planteado y. Han tomado bastantes precauciones para poder ingresar a clase. Sin embargo, te conocemos los niños, los niños son、eh, eso, niños, y, y les gusta jugar, y les gusta contactarse con sus pares, con sus amigos, y eso es lo que puede producir、eh, un efecto bastante dañino y que se puede transmitir a, a sectores de población con más riesgo. La preocupación debe estar presente, no hay que ser, dice uno, alarmista, hay que buscar la normalidad.、Eh, un, estamos en un país que dice ya el gobierno que ha vacunado a más de 3 millones de chilenos,、eh, no, no hay que olvidar que somos casi 18 millones los, los, los, los chilenos, pero bueno, 3 millones es, un, es una cifra importante que a, debiera avanzar con, con rapidez para、eh, cerrar el proceso y poder pensar con más tranquilidad. Bueno, ya estamos. Vinculados con don Hugo Guzmán Rambaldi, que es el director del periódico digital El Siglo, y don Patricio Palma. ¿Cómo está don Patricio Palma, don Hugo Guzmán? ¿Cómo les va? Gusto saludarlo. Muy bien. Adiós.、Eh, sí. Este, bueno, el, el tema. Indudablemente pues, tiene que ser porque ya mañana comienzan las clases presenciales y por eso que lo puse como tema, el tema、eh, primero de los que vamos a conversar hoy día, porque necesariamente hay que tomar precauciones y hay que tener la, la, la, la condicionalidad que permita que este regreso a clase no sea un asunto que nos ponga o que ponga en riesgo a la población, sobre todo la más、eh, fácil de, de acceder a, a estos virus y que además les provoca daños tan importantes.、Eh, tan Grande conocemos muchos casos, muchos casos de gente que uno ha conocido en este tiempo y que han, por desgracia, fallecido producto del coronavirus. Entonces, no es un juego y también gente joven. ¿eh? Así que, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué en parte, Patricio Palma? Bueno. bueno, yo creo que esta situación la hemos vivido ya varias veces durante el periodo de pandemia. Para referirnos a ese problema por el momento, porque hay muchos otros problemas. Vinculados a este inicio de marzo.、Eh, la hemos vivido muchas veces, creo yo, porque ha sido el enfrentamiento entre posiciones de gobierno y posiciones de la ciudadanía. Y hablo aquí de algo más que la oposición política, por cierto.、Eh, examinando cómo, se, cómo cursa el complejo proceso de pandemia en nuestro país. Permanentemente el gobierno ha intentado, entre comillas,. Normalizar、eh, la actividad nacional afectada por la pandemia, muchas veces、eh, comprometiendo riesgos que van más allá de lo razonable para una situación como la que se está viviendo. Creo que lo mismo ocurrió este, estas últimas semanas con el afán exacerbado del ministro de Educación de iniciar a como debe lugar las clases presenciales el día primero de marzo, es decir, mañana. Hubo una reacción, yo diría, importante de la ciudadanía, de sus organizaciones sociales, de sus partidos políticos principales, en el sentido de exigir al gobierno una precaución, un mínimo de cuidado en dar inicio a esta actividad tan importante como es la actividad escolar en nuestro país y en todo el mundo. Y creo que se logró finalmente, gracias a esa lucha,、eh, una. Posición más equilibrada en cuanto a que se da inicio a las clases presenciales, cosa que nadie puede estar en desacuerdo general, pero adoptando todas las precauciones que fueran necesarias y teniendo los resguardos en cada lugar, para que si no existen las condiciones mínimas necesarias de seguridad, bueno, las clases presenciales se difieran. Y por lo tanto se habló finalmente de un a de un ingreso a clases. Gradual, pausado, flexible, etc. é t e r a Creo que es un muy buen ejemplo de cómo la movilización social, cómo la actuación de las organizaciones sociales comprometidas en cada situación, pueden、eh, llegar a establecer límites definidos y claros para la actividad del gobierno. Pueden presionar al gobierno, pueden incluso modificar las posturas del gobierno. La lucha puede obtener resultados. Y yo espero que mañana, con toda la complejidad que significa esto del inicio del año escolar,、eh, se alcance esa situación de equilibrio entre lo importante que es mantener la actividad de aprendizaje de nuestros niños y cuidar que ellos no sean afectados por esta tremenda pandemia, con todos los resguardos que se han tomado para ello. s Eso respecto del tema escolar, que yo creo que es muy importante, pero lo más importante es que muestra la significación que tiene la lucha social para modificar decisiones de un gobierno que está completamente al margen de lo que ocurre en el país. Gracias, Patricio. Hugo Guzmán, ¿cómo está usted? Gusta saludarlo. ¿Qué、sí, ¿qué tal? l tal? Buenos días. Eh, un saludo a todas y todos los que nos están escuchando, a, a Julio, a Patricio. Bueno, yo solamente agregaría el tema de que también generó debate este, este anuncio, este plan del gobierno,、eh, so, a partir de las declaraciones del presidente Sebastián Piñera. Generó un nivel de debate porque para mucha gente significó también cargarle la responsabilidad a los padres en, en cuanto a. A la asistencia a clase, s o sea, los padres son los que deciden. Entonces, eh, también a n o t a r ese factor. Y el otro que puede incidir, porque tiene que ver todo esto con, con la pandemia, es que esta semana、eh, hay alerta respecto a que la región metropolitana, con, con precisión territorial, en、eh, la región metropolitana,、eh, aumentó en más de mil, los, aumentaron en más de mil los casos de contagio. Y, y tenemos comunas que entraron en cuarentena, otras que retrocedieron. O sea, la situación de la pandemia,、eh, en términos concretos, reales y de datos, no, no ha mejorado. Seguimos esa situación. Entonces, también eso, en parte lo señalaba Julio, Patricio, ha tenido que ver con con el, con el debate y la polémica respecto a esto. Ahora, también se ha señalado. Eh, que esto vuelve a mostrar la diferencia que hay en las condiciones de la escuela.、Eh, uno lee, por ejemplo, lo, lo, lo, lee la e e l prensa nacional, ve los canales de televisión, las radioemisoras, y yo diría que más del 80, si no el 90% de, lo, de las notas y reportajes son en función de colegio s aquí en Santiago. Pero estamos hablando de miles de establecimientos educacionales. En regiones del norte, en regiones del sur, en, en comunas con, con, que han tenido históricamente problemas de financiamiento, en educación, etc. Entonces,、eh, yo diría que es un, un tema además de, de mucha profundidad social. Ahora,、eh, solamente para, como estamos partiendo, n o m b r a r algunas cosas que supongo las vamos a tratar a lo largo, a largo del, del programa. O sea,. Basi, es, total, es real que esta semana estuvo marcada por la situación d e la Araucanía. Y, vuelven,、eh, y vuelve a, a darse una polémica que no es nueva. O sea, en definitiva, la respuesta autoritaria represiva o la respuesta político-social. Eso es lo que está en el debate. Y el gobierno y la derecha están apostando por la primera opción y los sectores. Democráticos, progresistas de izquierda están apostando por la segunda situación. Fíjense que、eh, en la revisión de los materiales de prensa durante la semana,、eh, conversando con otros colegas, no hay más de un 3% dedicado a los temas de fondo de la Araucanía. No es más del 3%. Me refiero a los temas territoriales, a los temas históricos, a los temas culturales, a los temas de derechos humanos. No es más del 3%. Todo lo demás está dedicado al tema、eh, del terrorismo, a la violencia, etcétera. Que nadie puede plantear que eso no existe y que es grave y que hay que atenderlo.、Eh, solo lo hago como a n u n c i a d o Julio, porque entiendo que conversaremos esto a lo largo del programa. Ahora, en eso、eh, puede ser para algunos un hecho anecdótico. Para el ministro del Interior、eh, significó ni siquiera una disculpa. Sino que despejemos r a p i d i t o el tema. La bochornosa, insultante situación del Poder Ejecutivo frente a la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz.、Eh, recordemos que hubo un punto de prensa en que estaba el Presidente de la República, otros ministros, entre ellos el del Interior, la Presidenta del Senado. Habló el Presidente y resulta que cuando tiene que h a b l a r la Presidenta del Senado, todos se retiran. La dejaron sola. O sea, eso.、Eh, Digamos, es primero un agravio institucional, porque Adriana Muñoz representaba un poder del Estado. Segundo, comunicacionalmente no hay nada peor, no puede haber nada peor que eso. Y tercero, y que lo señaló Adriana Muñoz, es una actitud machista, patriarcal, respecto a las figuras de, de autoridad. Eso, o sea, es, realmente fue un insulto, fue algo grotesco. No sé si ustedes vieron el video, quienes lo hayan visto, fue algo grotesco. O sea, la presidenta del Senado se acerca al micrófono y todos se retiran. Pero además, a su espalda, empiezan a conversar y a saludarse. Ya, porque uno dijera, bueno, me v o y se van. No, a su espalda, mientras ella hablaba. Bueno, y yo creo que aumenta、eh, la molestia, que、eh, por versiones de prensa, que al parecer son reales, El ministro del Interior se comunicó con Adriana Muñoz no para pedirle disculpas, sino que para dejar, para que pase largo este impasse para no dañar la relación. O sea, cero empatía, cero respeto. Y yo lo señalo porque esta cuestión comunicacional del presidente Piñera tiene un trasfondo político, porque lo hemos vivido en m u c h a otras i t u a c i ó n Y los insultos,、eh, la, el ninguneo. Todos lo, lo sabemos, ha estado presente en todos los ministros, a algunos les costó el cargo, con su s chistecito s y, y el maltrato en definitiva a,、eh, a, a algunas autoridades,、eh, etc. Y yo, para terminar, digamos, está,、eh, creo que está.、Eh, alguna gente piensa que no se ven mucho las campañas, no sé qué tan real será eso, pero que estamos en campaña. Eh, hay varias situaciones que están ahí, la discusión por el, el. Yo no sé si se le puede llamar tiempo a lo que van a tener los independientes, pero creo que un segundo.、Eh, esta propuesta de que las elecciones se desarrollen en dos días, el, el, que, que tiene, un, tiene también una significación, y ya están apareciendo incluso análisis respecto a todo lo que está ocurriendo en términos de los comicios. Respecto a la, a la sombra del abstencionismo, y que en eso también podría influir esto de separarlo en dos días,、eh, una d e m o r a del cervelo en la entrega de, de los, de, del presupuesto público para las campañas, en fin, también me parece que es algo que, que está cruzando、eh, la agenda. Sí, efectivamente, es un tema que también está absolutamente en curso.、Eh, las campañas, el gobierno, la derecha en general, está tratando de obstaculizar lo más posible todo lo que tenga relación con el. Normal desarrollo de un proceso eleccionario, eso se ha notado, y no solo el gobierno en particular, sino que organismos que dependen del Estado central están jugando un rol bastante complejo respecto al tema. Y como vamos a c o n v e r s a r luego con una candidata importante a la a una de las elecciones que que se van a producir el próximo once de abril, e、eh, r Seguramente vamos a, a tocar temas de este, de este orden.、Eh, estamos tratando de contactarnos en el instante. Patricio, de todas maneras, puedes tocar algún tema en, en especial. Vamos, lo que estemos contactados, yo, yo aviso. Muchas gracias. <risa> yo creo que hay una enorme cantidad de temas importantes que son para ser comentados en este programa, en otros programas.、Eh, creo que bien lo dice Hugo. Esta es una semana marcada por el tema de la araucanía, desde el punto de vista de hechos objetivos que han sido, por cierto, manejados, manipulados por el gobierno, por su sector de apoyo, pero reflejando siempre un problema real de tremenda significación.、Eh, no puedo dejar de mencionar la extrañeza que a mí, por lo menos, me ha producido、eh, el tratamiento del caso de esta víctima infantil. De un crimen, t o m a s i t o que ocupó durante toda la semana、eh, horas y horas de despliegue televisivo. Y yo creo que teniendo un,、eh, un trasfondo real, como es la conmoción que produce la muerte de un menor, aunque no se saben las motivaciones ni realmente qué ocurrió todavía, el despliegue de información en torno al caso. Yo creo que sin duda tiene que ver con este deseo de algunos sectores d en u e s t r o país de escamotear el paso de problemas de fondo que están cursando en nuestro país y cubrirlos por un fenómeno que, siendo real y terriblemente lamentable, bueno, no se compara con el tratamiento informativo que se le ha dado a múltiples desaparecimientos o fallecimientos de menores en nuestro país en los últimos años y en los últimos meses, incluso. Nosotros tenemos, por cierto, el mayor respeto y consideración por este niño, por aquellos que sienten su partida directamente, pero no podemos dejar de mencionar que nos ha llamado la atención profundamente el tratamiento de los medios de comunicación en este caso, en particular de la televisión chilena, que dedicó sus noticiarios centrales en más de un 60% a solo tratar este caso. Démonos cuenta de lo que significa. Esto mientras el tema principal. Que está c r u z a n d o en el país, que es lo de la Araucanía,、eh, pasaba desapercibido en cuanto a las declaraciones y acciones que se hicieron en la semana. Hugo se ha referido al desaire a la presidenta del Senado, pero este desaire es la consecuencia de una política que realmente es gravísima y que se está desarrollando en nuestro país, generando toda clase de controversias, por cierto. Yo parto señalando que las páginas del Mercurio a cogieron una columna de Lucía Santa Cruz, que es una de las economistas relevantes del sector de derecha en nuestro país, en donde desempolva, desentierra el concepto de guerra interna contra un enemigo interno. Es decir, ella avala desde el punto de vista de la teoría política, como historiadora, el que se está desarrollando en Chile una guerra interna. Y por lo tanto existe un enemigo interno al cual hay que combatir con métodos y medios militares. Esto es gravísimo porque es el soporte teórico en el cual se intenta mostrar por qué es justa la política del gobierno de Piñera de militarizar la Araucanía, de desplegar contingentes militares que puedan de alguna manera oponer el control a esta guerra interna, de carácter, por cierto, como ellos lo llaman. Terrorista y violentista. Creo que este es un punto central, ha estado en juego durante toda la semana, durante todo este último tiempo, ha invalidado completamente la posibilidad de llegar a soluciones racionales que coloquen el problema de la Araucanía y el problema de los pueblos originarios en su justo lugar, como un problema político, como un problema de conflicto entre el Estado y nuestros pueblos originarios que hay que resolver. Por medios y métodos políticos, partiendo de la reforma constitucional. Patricio. Creo que esto hay que tenerlo tremendamente en cuenta, perdóname que lo insista en un segundo.、Sí. No podemos permitir que en Chile se abra paso nuevamente la idea del enemigo interior, de la guerra interna, porque eso nos llevaría probablemente a un enfrentamiento del tipo que ya vivió nuestro país hace algún tiempo y que, por cierto, tenemos que hacer. Todos los esfuerzos por evitar. Bueno, ese artículo que no, tú mencionas, Patricio, también de la, la SOFOFA ha estado llamando a la intervención militar y otros、eh, organismos también. Exacto. Así que hay que tenerlo presente.、Eh, bueno, bueno, pero ya estamos en contacto con la invitada de hoy, del domingo en la mañana,、eh, la candidata a gobernadora provincial de la región metropolitana, Karin, Karina Oliva. Sí.、Eh, Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Fue presidenta de Poder Ciudadano, ex vocera del Frente Amplio, quien se describe como feminista y cruzada, dice. Actualmente es consejera de Comunes, partido que representará en los comicios de abril de 2021, pero además apoyada por distintos sectores de izquierda del país y distintos sectores de independientes también. ¿Cómo está Karina? Un gusto saludarla. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto conversar hoy día con ustedes. Qué bueno poder tener este contacto porque、eh, indudablemente hay tantos temas, pero obviamente comienza ya a, desplegar, a desplegarse、eh, la elección,、eh, las elecciones, las campañas. Pero en medio de eso hay temas que uno no puede dejar de no tocar, como ser el comienzo de clases mañana. ¿Cómo sientes, Karina, que se está desarrollando todo esto a partir de, de la situación que se vive de, de pandemia? Mira, yo creo que el, el retorno a clase, s también el retorno a la vida como laboral de toda s y todos, como el calendario de vacaciones termina este día, creo、eh, que marca un desafío, pero también demuestra el, la poca preparación que hay para abordar tanto la pandemia como enfrentar el nuevo ciclo que viene. Por ejemplo, hay muchos colegios que están llamando a volver a clases, Es una, es una necesidad también de muchas familias porque necesitan volver a trabajar, quienes cuidan a, a niños y a niñas y adolescentes. Sin embargo, los establecimientos educacionales no han tomado todas las medidas o no tienen las condiciones para un retorno a clase seguro.、Eh, dentro de las cosas que más ha complicado en este escenario es cuánto las familias pueden generar condiciones de tener clases virtuales que los niños y niñas se sientan que están r e g u a r d a d o s para hacerlo, y me refiero a los contenidos que tienen personas、eh, idóneas al lado para apoyarle en, en esta nueva forma de, también de recibir la educación formal.、Eh, pero también tenemos el otro conflicto que es que los colegios no cuentan con la cantidad de espacios、eh, que requiere la pandemia que se estén garantizando. O sea, todavía no s a le d una decisión por parte del Ministerio y por parte del Gobierno、eh, de cómo hacerlo. Es muy complejo para un niño, una niña,、e、incluso un adolescente, el estar en clase una semana y el otro, en clases presenciales y otra semana en clases virtuales. No se han tomado medidas que puedan permitir dividir los cursos, que sobre todo la mayoría de los colegios son cursos que superan los 30 alumnos por aula, tenerlos a todos dentro de un, estos 30 niños durante un periodo que todavía no están todos, todos vacunados, que tienen contacto entre ellos, que es muy complejo el resguardar. Eh, ciertas zonas de protocolo porque estamos hablando sobre todo de menores de edad de niños y niñas、eh, entonces creo que es bastante complejo y no ha habido una regla o una o un protocolo realmente viable por parte del gobierno y es una insistencia que les volver sí o sí más que por, por pensar en las infancias e s t a m o s bien pensando en, en un factor económico institucional En el domingo a domingo estamos conversando con Karina Oliva, candidata a gobernadora por la región metropolitana. Hugo Guzmán. Karina, ¿qué tal? Buenos días.、Eh, Karina, te quería preguntar,、eh, bueno, como en la contingencia hay muchos temas en realidad, pero quería ir quizá a algo más de fondo y es: ¿dónde situarías tú la diferenciación que tienes con los otros candidatos?、Eh, A la gobernación de la región metropolitana y, y, y en base a los ejes que tú estás proponiendo hoy? Sí, mira, nuestro, yo creo que el, uno de los ejes centrales de diferenciación con el resto de las candidaturas, tanto de las candidaturas de oposición que hoy día existen a la gobernación regional como las mismas oficialistas,、eh, es que nosotros miramos la gobernación como un espacio de, de transformación política、eh, y no de administración de lo que hoy día significa una gobernación. Que, que significa en definitiva el gobierno regional. En ese caso creo que es importante、eh, manifestar que para nosotros el gobierno regional tiene que ser un gobierno que, que, que no solo venga a resolver demandas, que por cierto las tiene que hacer, pero también tiene que cumplir otro rol, y es que las instituciones tengan un rol, por decirlo así, militante con los objetivos políticos que tienen dentro de una comunidad como es, por ejemplo, la región metropolitana, que cumplan un rol en general que en cada espacio, en cada territorio, poder fortalecer、eh, el vínculo territorial, pero el vínculo organizativo, que la gente se sienta partícipe de los procesos políticos, que vive el país, que no sienta solo que cumple el rol de recibir、eh, los resultados de una demanda,、eh, que no solo se sienta que、eh, se le tiene que entregar, sino que se sienta partícipe de la construcción de la... s Soluciones de esa demanda, pero también partícipe protagonista del país que se va construyendo y la región que se va construyendo y por tanto la ciudad. Porque es la mejor forma de cambiar la característica de la ciudad en, desde lo que hoy día existe, que son los accesos. O sea, yo, si tengo recursos, si tengo plata, puedo pensar que vivo cómodamente en, en esta ciudad, pero si no los tengo, quedo definitivamente abandonado, abandonada. Entonces, pensarse desde la organización de la comunidad para. Eh, contribuir al derecho de la ciudad, pensarse、eh, n la s ciudad e s d e el derecho, s creo que es fundamental y creo que ninguna de las otras candidaturas al gobierno regional están pensadas en los derechos de las personas, sino más bien en cómo administran un poco de presupuesto y un poco de atribuciones políticas、eh, bajo una elección. Creo que e s o es nuestra mayor diferencia, pensando también por cierto en nuestros cinco ejes programáticos, que están anclados en la participación, en el proceso democrático. avanzar en, en elementos significativos para la vida que tienen que ver con, con la seguridad con vivir sin miedo con una vida digna con una vida justa y por cierto pensando en el futuro、eh, y resguardando una región verde porque esta región está bastante devastada、eh, toda la zona de santiago e s t á b a bastante devastada pero también las otras provincias de la región metropolitana en términos medioambientales que vamos a decir de conflicto del agua que hay en la región que es profundo Entonces, todo eso tiene que ser mirado no solo desde que una autoridad r e s u e l v e y transforma, sino que esa transformación la tenemos que hacer sí o sí con una, con una ciudadanía mucho más activa y más protagonista. Conversamos con Karina Oliva, candidata a gobernadora de la región metropolitana. Patricio Palma. Sí, buenos días Karina. Muy importante conversar contigo en este momento、eh, significativo para nuestro país. Y tal como tú dices, no da lo mismo quién puede ser finalmente electo gobernador de la región metropolitana, la más importante de Chile. En ese sentido, partiendo de lo que tú acabas de exponer,、eh, me da la impresión que tú estableces un clarísimo vínculo entre la actividad de los ciudadanos en la región, sus posibilidades de desarrollo y sus aspiraciones. Y en ese sentido, quería preguntarte cómo va a contribuir la gobernación. Eh, que tú encabeces al desarrollo de este proceso constituyente que estamos viviendo en nuestro país, que iniciará sus funciones al corto tiempo de las elecciones del próximo abril. Te pido que me pueda、eh, repetir la última parte porque te escuché completamente entrecortado.、Ah, bueno, está, está, hay que decir que Karina está por razones de campaña, no pudo conectarse a、mm. la transmisión Zoom. Eh, y por supuesto, está en un teléfono donde seguramente hay interferencia. Así que, Patricio, repetir la、Pero、pregunta. Con, con todo gusto reiteramos la, la consulta. La consulta es, Karina, tú, digamos, has desarrollado líneas de acción y expresas un punto de vista político respecto de la elección de gobernador. ¿Cómo tu gestión como gobernadora de la región metropolitana puede favorecer en el año que comienza hoy día? Políticamente,、eh, el que se facilite el proceso constitucional que está en marcha, que comienza justamente a partir de la elección de los convencionales. Mira,、eh, hoy día la, la, la región metropolitana o el gobierno metropolitano,、eh, con el cambio que hay、eh, en términos legales, jurídicos, respecto a, a cómo se han hecho históricamente las cosas, pero también con haberle quitado parte de sus atribuciones aquí en cabeza a la región, yo creo que una de las cosas más significativas para poder llevar como parte de nuestras líneas de acción y lograr cumplirlas, están mucho más basadas en, en cuanto al vínculo entre la autoridad o el cargo electo o electa、eh, con la participación de la c i u d a d a n s s o e a Esta gobernación, este gobierno regional de la metropolitana tiene la particularidad que, que es electo con al menos, o sea, es seguramente el cargo con más votos e l de e c t o después del presidente de la República,、eh, porque aquí vive prácticamente el 40% de la población. Entonces nuestras mayores líneas de acción, de cambio, de transformación, están vinculadas directamente a la relación y a la participación de la ciudadanía. ¿Y, y por qué lo digo así? Y es porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la construcción de una ciudad sin miedo,、eh, cuando la gobernación tiene solo, el gobierno regional tiene atribuciones para la prevención del delito,、eh, pero sin hacerse cargo de la policía, nosotros, tenemos que, nosotros estamos construyendo una gestión basada en Comunidades、eh, seguras, con comunidades participativas en la prevención de en la seguridad de sus espacios públicos, pero también significa、eh, ir a tomarse los espacios públicos. Parte de los grandes problemas de los últimos 30 años es que、eh, desde el retorno a la democracia,、eh, la política convencional nos despojó de nuestros propios espacios públicos, desde las plazas, desde、eh, la, la infraestructura pública. Hace unas semanas atrás yo hablaba con Daniel Hauer, Y conversábamos sobre esto y él me planteaba, o sea, t e n e m o s que colectivamente con todo el resto de los municipios empezar a, a retornar a la ciudadanía a, lo, a la infraestructura pública que le pertenece. Entonces cuando nosotros mantenemos ciudadanías mucho más activas, participativas, con exigencia y demanda a otras instituciones como el gobierno central, lo que nosotros vamos a tener que hacer es contribuir a que esa gestión se implemente. Por tanto aquí creo que el rol más relevante que cumple la gobernación en las líneas de acción de una política pública es sentirse respaldado y hacer efectivo ese respaldo mayoritario por parte de la ciudadanía en esa gestión y ahí uno contribuye a una perspectiva de, desde la participación pero también a un proceso de democratización porque lo que tenemos hoy día no s o l o en la región metropolitana sino que a nivel nacional la baja participación también se ha da dado exclusivamente se da mucho por El fenómeno de cómo se... a las personas se les despoja de las instituciones. Entonces no participan, entonces se siente que la política y las instituciones no les son útiles. Entonces, con esa participación, con ese vínculo s e r i o nosotros queremos abordar nuestros cinco ejes de acción que están marcados de una u otra forma de pensar desde la planificación urbana, pero también a pensar una relación con el entorno distinta. Una relación, por ejemplo, el otro día yo lo comentaba con vecinas y vecinos de Santiago Centro, cuán importante es que podamos recuperar, ya que está todo cementado, recuperar las azoteas、eh, que puedan contribuir a una nueva oxigenación medioambiental a través de azoteas verdes,、eh, que, que es una medida que poco a poco poder implementar, pero que tiene un objetivo no solo de embellecimiento de la ciudad, pero también tiene un objetivo medioambiental y que tiene un objetivo、eh, para, para controlar De una manera, de generar algún impacto en la reducción, por ejemplo, de, de, del, monóxido, del dióxido de carbono. Entonces uno va pensando cosas que al final no son, no son grandes cosas,、eh, o que no son cosas tan innovadoras que se hacen en otras partes del mundo, pero que de una u otra manera sí cambian la vida de la gente de manera di directa, sin ningún temor. Y es ahí donde la acción política cobra、eh, la relevancia. Y por eso yo hablaba al principio. De que el gobierno regional tiene que ser un gobierno militante, que vaya militando cada una de las causas de la ciudadanía y que además bien se ponga a disposición a lo que va ocurriendo con la gente y como está pensando.、Para、la ciudadanía en Chile hoy día es mucho más democrática que sus instituciones y está mucho más avanzada en, la, en los significantes democráticos de lo que están las, las instituciones hoy día del Estado. Y es ahí donde la, el gobierno regional tiene que hacer un colaborativo entre el gobierno central para empujarlo, dada su rigidez, Pero también en cómo involucrar a la gente en todo ese proceso. Estamos conversando con Karina Oliva, candidata a gobernadora por la región metropolitana. Como decía ella misma, Karina、eh, representa el 40% de la población del país, con una cantidad impresionante de comunas que hay que visitar y que hay que trabajar mucho en ellas para que conozcan el proyecto. Entre paréntesis,、eh, Yo te quiero hacer dos preguntas en una,、eh, Karina.、Uh -huh. Una, ganaste una primaria. Eh, donde participaron、eh, comunistas, comunes, b、bueno, una e o u n cantidad de fuerzas del, del Frente Amplio. ¿Se、eh, y esa、eh, se está expresando? La primera pregunta que va, ¿se está expresando en tu campaña? ¿Están realmente trabajando todos en tu campaña como, como debiera ser, con, con, con,、no、sé, cumpliendo los compromisos políticos que, que, que, que, que se adquirieron en esa primaria? Y la segunda es: tú dices, hablas en tu página de una ciudad sin miedo. Una ciudad que prevenga el delito y asegure la reinserción social, que enfrente el narcotráfico, promueva la formación de policías, una ciudad amable que cuide y libere de violencia a mujeres y niños, etc. Es un, un, un gran sentimiento. ¿Cómo estás enfrentando todo esto o cómo te están ayudando a enfrentar todo esto los partidos que participaron en la primaria? A ver, yo quiero ser súper、eh, agradecida de esto porque、eh, durante la campaña yo he ido como viendo c o m o cada. cada partido, cada organización que está apoyando nuestra candidatura,、eh, se ha puesto al servicio a nivel territorial.、Eh, son 52 comunas, 6 provincias,、eh, muy pobladas, es decir, hay bastante tráfico,、eh, pues se cuesta a veces trasladarse. Sin embargo, hemos visto cómo la gente se está desplegando, está llevando la, la campaña y, y, y nuestras propuestas a cada rincón. Eh, ya sean los compañeros y compañeras del Frente Amplio, también así los compañeros y compañeras del Partido Comunista y de c h i l e d i n o y también muchos independientes que,、no、que hoy día no son parte de algún conglomerado. Creo que lo más interesante de nuestra candidatura es que ha logrado como ir derribando los muros como convencionales que existen en la política y entre los sectores. Hoy día la, nosotros sentimos que la campaña está puesta un poco más por encima. de las dificultades propias que pueden haber entre partidos, entre organizaciones,、eh, no han apoyado candidatos y candidatas, incluso unidades constituyentes,、eh, candidatos y candidatas de, de, de la lista del pueblo. Entonces, creo que es una tremenda oportunidad que estamos hoy día mostrando y, con, y, con, y construyendo、eh, en, en función de... de De los desafíos que tenemos. A mí me parece muy relevante que la ciudadanía se sienta, y, y gente militante, independiente, que se sienta como partícipe de este proceso y que quiere ser parte de este gobierno, de este gobierno regional. Pero al mismo tiempo, nosotros cuando, porque nuestro programa, por ejemplo, para nosotros es muy importante, nosotros en, en octubre, cuando partimos en la primaria, levantamos todo, estos cinco ejes y planteamos la ciudad sin miedo. Y la ciudad sin miedo no tiene que ver solo. Para erradicar la violencia o la delincuencia común o, o el crimen organizado, sino que también para ir erradicando、eh, los distintos tipos de violencia por motivos de género. Y esto tiene una, un significante personal para mí muy relevante como feminista, pero también como mamá, como mujer. Y que creo que a mis compañeras, a muchas mujeres también、eh, lo piensan.、Eh, hace una semana atrás vimos un ataque. Eh, en, en, en el sur, un, un coronel, un ataque lesbofóbico.、Eh, hemos visto ataques transfóbicos、eh, y, y que al mismo tiempo tenemos miedo de las policías porque son policías que han agredido a la comunidad, que han violado los derechos humanos y que también son corruptas. O sea, el, el gran fraude cada dinero es un problema dentro de nuestras instituciones y un problema que afecta a nuestra democracia. Y eso hace que nosotros. nosotros como comunidad, n o s o t r a s como ciudadanía, no nos sintamos seguras con quienes nos tienen que proteger. El pensar la ciudad sin miedo tiene que ver con todo esto que te vengo diciendo, que les vengo contando, que, que tiene un sentido de contribuir a una noción de, de, de ir a tomarnos los espacios públicos. Mientras los espacios públicos estén solos, abandonados,、eh, mientras que las plazas sigan siendo enrejadas, en vez de estar como abiertas para el debate público, para que las comunidades se organicen, para que las infancias disfruten la infancia, es muy difícil erradicar el miedo.、Eh, cuando hablamos de contribuir a, a erradicar el, el, el narcotráfico y el microtráfico, tiene que ver también en cómo contribuimos a mejorar la vida de la gente. O sea, no puede ser que el 40% de las mujeres de hoy día privadas de libertad en la región metropolitana estén ahí por microtráfico. porque están buscando ingresos rápidos para mantener, casi todas ellas son、eh, también mujeres jefas de hogar, de hogares monoparentales, o sea, ahí hay un problema que es más allá、eh, de, de, del narcotráfico, del microtráfico, para que no sea una alternativa. Nosotros q u e r e m o s contribuir a que el proceso de desarrollo de la región, el proceso productivo de desarrollo de la región, esté fomentado,、eh, funcionando desde otras aristas y que el, el microtráfico Es una alternativa de salida para algunas familias.、Eh, y, por cierto, a enfrentar el narcotráfico con la contundencia que eso significa. No puede ser que las policías sean una、eh, guarden silencio, que el Ministerio Público no aborde el problema del crimen organizado, sobre todo en el tráfico de drogas. Entonces, ahí hay cosas que tenemos que pensar y que contribuir, por eso queremos construir, el... vamos a levantar el Consejo. Eh, de, de, el Consejo Regional Metropolitano de Seguridad,、eh, un consejo que incluye convocar al, al Ministerio de Interior, al Ministerio de Desarrollo Social, por cierto, al Instituto de Derechos Humanos, pero también a la, a la ciudadanía organizada que está viendo temas de seguridad, instituciones de la sociedad civil, es un consejo más bien que piensa propuestas, pero propuestas que la gente sienta que son reales y también vamos a convocar a quienes estén en el gobierno en turno. Para, para que estas políticas sean aplicadas, porque、eh, el Ministerio Interior va a seguir al control de las policías y necesitamos también una fiscalía y un ministerio público con la audacia y con la valentía de llevar estos procesos como corresponde. Karina Oliva, candidata a gobernadora por la región metropolitana, conversando con de domingo a domingo sin restricción.、Eh, Karina, si te, tus tiempos están acotándose, tú nos avisas, porque la verdad es que nosotros te dedicamos, tenemos un espacio largo dedicado a, tu, a conversar contigo. <ríe> no, sí, que... estamos aquí、okay、todavía. Perfecto. Hugo, que no nos... Guzmán,、eh... Karina, <ríe> Hugo Guzmán. Karina, te quería preguntar específicamente por situaciones que se están dando o o en el e p r c s en torno al proceso electoral. Primero. Opinión respecto a que、eh, las elecciones se dividan en dos días, o sea, se efectúen en dos días, no solo en uno. Tu opinión respecto a los tiempos en la franja para independientes, otros sectores y lo que es el presupuesto de campaña, el atraso que hubo de s e r v e l para entregar recursos y, y, bueno, la situación que viene, que además queda poco para, para el 11 de abril. O sea, no nos queda nada. O sea, si no me equivoco, quedan seis domingos de campaña. cinco o seis domingos de campaña de aquí al 11 de abril、eh, mira yo creo que da la pandemia la votación en dos días fue algo que nosotros incluso habíamos pedido para el plebiscito a mí lo que me complica es que esto sea la última hora y que más bien sea un desorden y u n c a o informativo para la comunidad、eh, porque también tenemos que reconocer que desde el gobierno no son muy precisos para abordar los procesos electorales No hay que olvidar que el plebiscito no se hizo informado desde, por parte del gobierno, sino que más bien eran los comandos de la prueba los que estábamos trabajando para que la gente estuviera informada con los horarios, con las medidas de prevención, con, con cada una de esas cosas urgentes y necesarias que la gente tiene que saber para ir a, un, a una elección e ir a votar y sentirse segura que va a poder votar.、Eh, pero también habíamos pedido aumento de las mesas, Eh, y de los locales de votación para reducir las largas filas, las largas esperas que esperamos que se.、Ah, por una parte es importante que mucha gente vaya a votar, entonces también hay una esperanza de que haya mucha gente participando. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es la, la poca vocación y la poca voluntad de información correcta por parte del gobierno hacia los procesos.、Eh... Solo tengo más bien una preocupación de cómo garantizar que la gente si vaya a votar y、si、vaya informada y que cumpla el rol de, de que sean dos días. Es、eh, que también es muy complejo tener locales de votación con filas de dos, tres horas, con personas adultas mayores, etc. Sin embargo, tenemos que generar mejores condiciones. Si es necesario, creo que seguramente pudiese incluso ser más sencillo eh, eh, lograr más locales de votación, más mesas de, de votación para descongestionar. Eh, respecto a lo que está pasando con, sí, creo que todas las organizaciones, todos los partidos nos, vimos, nos hemos visto bastante afectados por, por el retraso de los anticipos a, los, a las organizaciones, que a los partidos que mayoritariamente son los que colaboran en sustentar los procesos electorales para, de propaganda, pero también creo que tenemos que ser...、Eh, Tenemos que tener, entender que la gente más que estar preocupada c o cuánto gastamos los partidos y las campañas en este proceso, más bien cómo salemos a hacer la campaña.、Eh, y ahí creo que se nos da un, un conflicto, pero también tenemos, es como una d i s y u n t i v a tiene su s pro s y sus contras. Creo que esta campaña, a diferencia de la otra, es bastante más austera, sobre todo、uh -huh. en gobernación regional,、eh, hacia el gobierno regional, pero al mismo tiempo... Eh, lo que hemos visto, los aportes privados que han recibido los candidatos de la derecha, de, que fueron los candidatos mayoritariamente de rechazo, la cantidad de recursos que han recibido mientras el país está viviendo una crisis económica, demuestra que ahí hay un interés、eh, de clase de de,、eh, de contribuir a una mirada distinta, o sea, que, que quieren retroceder el proceso que, que, hemos, que, que hemos desarrollado. o sea Es muy complejo ver que los sectores más conservadores del país, incluso los candidatos de la democracia cristiana y toda la derecha, son los candidatos y candidatas que más recursos reciben. Esto demuestra que hay un interés distinto, que no hay una vocación exclusivamente de ir a, a, a contribuir al debate político territorial, al debate político con la ciudadanía directa, sino más bien hacer campañas mega publicitarias,、eh, gastando muchos recursos, a muy... Muy desapegado lo que están viviendo las familias. Creo que también tenemos que ser muy conscientes、eh, de cómo está viviendo hoy día Chile la pandemia y la crisis económica. Yo creo que hay que ser más bien cauteloso. Creo que、eh, lo que sí que ha demostrado es que el servicio electoral quedó un poco superado con esta mega elección, siendo que es la elección que lleva más candidatos de la historia del país.、Eh, como que quedó un poquito corto para lograr cumplir con sus plazos y, tu, y sus procedimientos. Lo mismo pasa con el, el trícel. Que todavía no es capaz de entregar las nóminas completas de candidaturas aceptadas o rechazadas en aquellas que están en apelación. Estamos entrando a marzo、eh, y todavía hay candidaturas que están en el tribunal siendo, esperando una respuesta. Eso también es un complejo. Eso demuestra que nuestras instituciones necesitan oxigenación y también un refrend para, para que estén a la altura del proceso.、Eh, la otra pregunta que me hacías, que me parece、eh, también muy relevante, yo soy, hay una. Yo soy de las que cree que debiese haber al menos 30 minutos, o, o dividirlo, entre 30 minutos de la mañana de candidato s independiente s y 30 minutos de la tarde de candidaturas de, de organizaciones políticas y, y, y, y alternarlas como mañana tarde, mañana tarde, en lo que le permita a, a la ciudadanía, a los candidatos independientes también mostrar su alternativa. Yo creo que entre más participación, entre que la gente vea con mayor、eh, claridad que, que Eh, no se está vetando a, a la y los independientes es más es menos rechazo que le estamos generando a la ciudad a n yo creo que aquí no hay que mostrar mezquindades de las organizaciones políticas y por cierto de las instituciones o sea, no puede ser que el cntv liderado antiguamente hasta hace unos meses atrás por catalina paró no haya no se haya preparado para esto y no haya tenido una propuesta contundente o sea, me parece una irresponsabilidad de la que hoy quiere ser gobernadora por, por si le vamos Que no haya generado una propuesta de cómo los independientes participan en el proceso eso quiere decir que no le importa eso, que en realidad estuvo s o l o para gestionar y administrar a q u é va a transformar la, la candidata p a r o t s si, si no dejó un plan de trabajo sabiendo que se iba a venir una franja televisiva y lo sabía desde el 2020 desde el inicio del 2020 ahí nos damos cuenta de lo precario que son las propuestas de la derecha también Estamos conversando con Karina Oliva, candidata a gobernadora por la región metropolitana. Patricio Palma. Sí,、eh, de lo que nos expone Karina, que creo que nuestros auditorios deben estar muy interesados escuchando esta manera de concebir、eh, la vida en la ciudad y la participación. La pregunta que quisiera hacerte, Karina, es: ¿cómo visualizas tu relación con los alcaldes de las distintas comunas de la región? ¿Vas a tener que, de alguna manera, Trabajar con 52 alcaldes de la región metropolitana、eh, que tienen realidades un poco diferentes, pero que en estos últimos meses han acreditado de alguna manera que son fundamentales para desarrollar iniciativas en el marco regional. ¿Cómo visualizas tu participación, tu、eh, relación laboral con ellos? Mira, creo que es súper importante este punto porque. La, el gobierno regional es、eh, el gobierno de toda la región y el mayor soporte de articulación con la ciudadanía van a ser los municipios. A diferencia de lo que hoy día la intendencia regional, a cargo del de intendente eh, eh, que es designado por el presidente de la República,、eh, solo trabaja con aquellos municipios que son de su sector porque hay una decisión política del, del gobierno, del gobierno central, porque hay un diseño de excluir a los municipios que no son de su sector. Pero a diferencia de eso, nosotros como, como gobierno regional tenemos la, la perspectiva de vincularnos directamente con todos los municipios. Y no tiene que ver con el alcalde directamente, sino que tiene que ver c ó m o llegamos a cada lugar y a cada comuna de la región metropolitana. Tenemos que llegar a comunas tanto como al Güe, que son comunas abandonadas por el gobierno regional, comunas como Til-Til, que han sido, no solo por este gobierno regional, por esta intendencia, sino por las intendencias anteriores que la transformaron a. En una zona de sacrificio, pero también tenemos que preocupar del municipio s que,、eh, que necesita n cambio y transformación, y también empujar a los municipios más ricos a que sean colaboradores de un proceso mucho más democrático y de superar las grandes desigualdades que tenemos en la región. O sea, comunes como las Condes tienen un presupuesto municipal mucho más grande que el gobierno regional, pero aún así le piden recursos al gobierno regional. Y es más, después de, de, de, de, de tomar recursos del gobierno regional, van a otros municipios a colaborar y a hacer gestión、eh, territorial. Entonces, esa perspectiva de cambio de entender、eh, la vinculación entre cada una de las instituciones, el gobierno nacional,、eh, los municipios,、eh, y después tenemos el territorio en sí, va a generar una sinergia distinta. Y eso quiere decir que tenemos que poner directrices políticas democr democráticas que unifiquen y que se implementen, independientemente del sector político que sea. Eh, el municipio lo, lo que sí hoy día nosotras estamos como como campaña del gobierno regional、eh, trabajando con varios alcaldes y alcaldesas para lograr llegar、eh, y si es muy probable y estamos trabajando que para que para que eso sea、eh, poder llegar al gobierno regional、eh, sin temor a dialogar con todos porque nuestro objetivo no es un alcalde en particular nuestro objetivo es trabajar con cada una de las comunidades y que la gente no sea quien se ve afectada por Tener un mal alcalde. Más bien, nosotros contribuir a que haya una buena gestión en cada territorio. Bueno, Karina Oliva, candidata a gobernadora por la región metropolitana, te deseamos la mejor de la suerte en esta cruzada tan importante para transformar una región tan trascendente para el conjunto del país. Así que queremos agradecerte este contacto y, por supuesto, no será el último antes de que llegue el día de la elección. Así es. Sí, estamos en contacto. Obviamente, yo tengo, a mí me gusta mucho conversar con Radio Nuevo Mundo. Eh, porque además podemos hablar y dialogar de las cosas que son también importantes y significativas para, para nuestra propuesta. Así que muchas gracias por la invitación、eh, y bueno, sí,、eh, es difícil a veces sentarme en un lugar con el computador、eh, porque a no d a m s bastante despegar, d entonces、eh, sea telefónica, sea por Zoom, nosotras tenemos la disposición para dialogar. Muy bien, te agradecemos mucho y la próxima esperemos que sea por z o o m p a r a que te vean、eh, lo, nuestros auditores,、sí. que no son pocos en la región metropolitana. te Quiero decir, yo、eh, hice un recorrido por las zonas rurales estos últimos días y el, nuestra, nuestra señal se siente bastante fuerte en, la, en las zonas rurales, donde a ti te interesa que te conozcan, ¿no? Así es. Así es. Así es. Así es. <ríe> Muchas gracias. No, muchas, gracias, muchas a gracias. gracias a ti. Gracias a ti por darnos los minutos que nos has dado y poder conversar sobre temas tan trascendentes para los chilenos en general y en particular para la región metropolitana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Eh, bueno, eh, Patricio Palma, Hugo Guzmán, comentario final para esta entrevista que para mí, gusto, fue muy importante y trascendente. Yo creo que es muy importante, como tú bien dices, Julio, porque la mayor parte de los chilenas y chilenos no tenemos todavía 100% claro lo que va a ser la gestión de un gobernador regional.、Eh, existe una larga tradición en Chile respecto a la actuación de los intendentes, pero los intendentes son una especie de brazo delegado del presidente de la República hasta ahora. Un gobernador regional elegido por la población, por cierto, tendrá un carácter. De su actuación diferente al de un intendente. Y eso es preciso conocerlo bien y aquilatar la relevancia que puede tener en un proceso de participación como el que estamos diseñando las chilenas y los chilenos para nuestro país ahora. Creo que en ese sentido Karina establece bien cuáles son sus lineamientos, cuáles son las diferencias que marca respecto de otros candidatos. Y creo que en el año. Que se inicia políticamente hoy día o mañana, de desarrollo de la preparación de una nueva constitución enmarcada en estos procesos electorales que se van a dar durante el año, va a ser tremendamente importante la gestión de un gobernador regional en las distintas regiones del país, particularmente la metropolitana, que realmente logre canalizar la fuerza de la población en términos de. Su afán de participar. Cuando hemos hablado de, de una nueva constitución para una democracia no solo representativa, sino también participativa, entonces probablemente la, el trabajo de los gobernadores sea fundamental. ¿Cómo se estructura esa participación? ¿Cómo se consigue que el ciudadano y la ciudadana realmente lleguen a influir en las decisiones del país y de su comuna en particular? Entonces, creo que es importante dar a conocer la tremenda relevancia que pueden tener estos gobernadores regionales en la nueva estructura político-administrativa chilena. Y en ese sentido, creo que Camila hace una importante contribución marcando los acentos donde creo que deben marcarse en este momento político. Hugo Guzmán. Sí, mira, primero,、eh, viendo ya específicamente la situación de campaña, yo creo que. Eh, está quedando demostrado que Karina Oliva es una candidata competitiva, es decir, que tiene posibilidades、eh, reales de poder ganar esta elección. Eso、eh, es lo primero que le diría señalar. Segundo, que no olvidemos que la candidata de Catalina Paró, la candidata de, de la derecha, salió desde una segunda línea. La derecha,、eh, en rigor, estaba dando por perdida esa elección. Y se demoraron mucho en tener, por eso mismo se demoraron mucho en tener candidatura.、Eh, eso también es, es relevante. Y、eh, lo que se ha l a d o Patricio, yo, yo creo que es fundamental、eh, en los planteamientos、eh, de propuestas programáticos que me parece que en esta entrevista que tuvimos,、eh, Karina fue muy precisa, muy concreta y, y, y apunta primero a. A poner claridad respecto de cuál va a ser la función de una gobernadora o un gobernador, que es un nuevo cargo que, que vamos a tener en nuestro país. Y segundo, de las materias urgentes que hay que señalar: lo que ella hablaba de seguridad, lo que hablaba de educación, de participación, que es muy importante. Y, y fíjate que también el tema del medio ambiente, el uso de los recursos naturales, etc. Entonces. Eh, obviamente, creo que es una candidatura competitiva con grandes posibilidades de ganar esta elección. Y tercero y segundo,、eh, con, con propuestas claras. Ahora,、eh, al final de la entrevista, conversamos con ella, y eso me parece que es bueno comentarlo con las auditoras y auditores del programa: es que aquí hay una batalla para que la gente vaya a votar, para que la gente participe. No, no, no podemos tener,、eh, digamos,. Eh, participaciones del 30 al 40%, porque estas en alguna medida pueden afectar a estas candidaturas. Y en el caso específico de la región metropolitana, está claro cuáles son los candidatos, las opciones, y, y a mí me parece que es imprescindible seguir insistiendo en que la gente el 11 de abril, bueno, no sé ahora si van a haber dos días, pero、eh, en su momento que la gente vaya a votar. Así es. Bueno, yo quiero decirle a nuestros auditores que nos preguntan por Javier a r e y e s decirle que ella es t á e la l es la que nos está conectando por el Zoom, entre paréntesis. Deja conectado y se va a su campaña porque está de candidata. Es candidata por la comuna de Los Espejos, una comuna muy popular y por supuesto tiene que recorrer ferias libres, calles, juntas de vecinos, centros de <risa> madre. e s a h ¿Candidata a l c a l d e s a c a n d i d a t a alcaldesa? ¿Qué dije? ¿Dije algo mal? No, no dijiste que era. Ah, ya, ya, perdón. Para... perdón、no, es Quedó congelado. No, hay tantas, can... tantas candidaturas y tantas elecciones que uno se puede confundir e a l m e n t e No, ella es candidata a alcaldesa, exactamente. Así que le quiero decir a nuestros auditores que nos preguntan: que no es que estemos olvidándola. Ella, incluso aquí en la pantalla, aparece su nombre, porque ella nos está conectando, además. Nos conecta y se va a trabajar a recorrer calles. Qué importante ¿eh? conocer a la gente. Ella la, la conoce bastante porque ha estado mucho tiempo trabajando en los espejos. Bueno, hacemos un pequeño alto en de domingo a domingo sin restricción y regresamos para la segunda parte de este programa. Un alto y regresamos. Radio Nuevo Mundo. Solo la verdad. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo, sin Restricción. Bueno, estamos de regreso. De Domingo a Domingo, sin Restricción. Y ya se ha incorporado, como cada domingo, en la segunda parte de este programa, el、eh, diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Muy bien, igualmente, el gusto es mío. ¿Cómo están, Pato? Ahí,、también. Patricio está bien,、ah. se ve bien, usted lo mira, h a s t á tostado, no sé, tostado de tener alguna maquinita que lo toste en la casa, pero. El Hugo también está tostado, p a r i c i Claro, el Hugo sí que está tostado, en serio. <risa> bueno, estamos... tuve una entrevista interesante en la primera parte con la candidata a gobernadora de la región metropolitana,、eh, Karina Oliva. Y, y hay puntos importantes también que tratar en términos generales. Con ella s tratamos los puntos más, más locales, por decirlo de alguna manera. Pero está este, este tema, diputado, del de, famoso acuerdo que por la Araucanía quiere、eh, impulsar el gobierno. ¿Cómo el Partido Comunista, tengo entendido, hizo una declaración al respecto que marcó las, las, las líneas o los, o los pensamientos de los comunistas respecto al tema? Pero, ¿cómo se ve todo esto? Porque uno ve. Que hay una ofensiva enorme, lo decía Patricio en la primera parte también,、eh, de sectores de la derecha y también del empresariado en función de militarizar la Araucanía. ¿Cómo lo siente usted? Bueno, yo creo que esa es la intención, pues, ya está m i l i t a r i z a d o o sea, no es la intención, ya está militarizada, ya están las Fuerzas Armadas y Carabineros ejerciendo de conjunto el control de la macro zona que se llama. Que es la Araucanía, los lagos y los ríos, e s e es la macro zona.、Eh, ahora, aquí hay, hay una intencionalidad de fondo que es aplastar las reivindicaciones del pueblo mapuche, las demandas del pueblo mapuche, sobre todo las demandas por su reconocimiento. ¿Qué es l e m Pero las noticias que vienen respecto al, al porqué de la violencia en la Araucanía son confusas y contradictorias. Porque si nosotros leemos hoy día reportajes de la zona, nos hablan de que la principal causa de la violencia hoy día es el robo de maderas y el narcotráfico, y que se habría convertido en, en un centro del narcotráfico en de la Araucanía. Y aduce para ello que se encontraron 1100 matas de marihuana. O sea, estamos hablando de una droga, entre comillas, blanda, por así decir. No, no es la coca, no son los carteles los que están operando,、eh, sino que son plantaciones de marihuana, como ocurre en otros sectores campesinos del país, y donde no hacen tanta. tanta. Tan, tan, tan, tanta. tanta. tanta. tanta. tanta. tanta. t a n e a tanta. tanta. tanta. tanta. tanta. tanta. tanta. t De que existan estos robos de madera. ¿Y qué los propicia? No sabemos. ¿Quién compra esa madera? Bueno, yo me imagino que lo s único s que, que son los que después la elaboran. ¿Y q u i e n e s son los que la elaboran? Bueno, son las grandes empresas forestales. Y que, y que las venden o que las dimensionan la, y las venden al, al extranjero. No creo que los que roban la madera ellos directamente vayan a poder producir. Eh, las exportaciones, perdón, de, esa, de, esa, de ese producto.、Eh, ahora, hace tiempo que se sabe que hay robo de maderas, ¿no? pero ahí ya la ley, ahí podría aplicarse la ley, la justicia, con todo rigor, p u e si s son ladrones, roban propiedad privada, bueno, es, esas personas d e b e r á n ser、eh, juzgadas ¿no? y, y encontradas, porque no se encuentran. Ese es el tema.、Eh, ¿Quién las protege? El otro día apareció, yo, que hay que ver si es absolutamente verídico no es verídico, que lo que es una declaración de un escarabinero que dice que no, que las policías están comprometidas en la protección de estos ladrones de madera y que se causan、eh, algunos desmanes. De carácter entre comillas terrorista para echarle la culpa a los extremistas mapuches. Ahora se dice que allí también, ahora ya hay gente con traje de camuflaje en los caminos, con armas de guerra. Se habla de ACA, se habla de, de otras armas. Entonces, bueno, ¿de qué, ¿de qué es lo que está hablando el gobierno? ¿Qué es lo que se está instalando? Y por otra parte, sabemos que existen algunos grupos que son de derecha, que están armados y que también disparan. Y que, maldan a vista y paciencia, cuando se hizo el control en Temu c u c u y donde aparecieron las famosas plantas de marihuana, bueno, habían de estos grupos armados. ¿Quién los arma? ¿Quién los sustenta? ¿Quién los protege? No lo sabemos. Pero en el trasfondo, aquí. Lo que se está determinando es que el pueblo mapuche no tiene derecho a sus reivindicaciones. Y cualquier sea el subterfugio que se va a emplear, hay que aplastarlo esas demandas en el inicio. eso es lo que se está haciendo. Todo el plan Araucanía del gobierno, que significaba no sé cuántos miles de millones de dólares que estuvo el ministro Moreno en la zona, que hizo compromiso, quedó en nada. ¿A quién favoreció? Parece que algunos empresarios, pero la mayoría del pueblo mapuche en nada. También habría que hacer un recuento de eso: que este gobierno ha ido de fracaso en fracaso. Después inventó el famoso comando Jungla. Acuérdense que salieron fotos, se inauguró allá la presencia,、eh, que, que terminó en la muerte del de comunero Cachillanca. Y ahora se habla de que se está construyendo un recinto. De preparación de p o l i c í a de carabineros, que t e una construcción de más de 7000 metros cuadrados, con un gasto de varios millones de dólares, y que tiene por finalidad preparar, con, incluso tiene, ¿no es cierto?, polígonos para, para eh, eh, hacer eh, disparos, que se l e v e prepararse en, ese, en esa área,、eh, para, ¿para qué? Para reprimir. El pueblo mapuche, si eso era es en el fondo, eso e r en el fondo. Entonces, aquí hay dos tesis, dos tesis que se están barajando. Uno es: ¿realmente la sociedad del Estado chileno tiene la voluntad de acoger las demandas del pueblo mapuche, ir a su reconocimiento? O, por el otro, sigue vigente aquella que ya de, de, poco después de la Guerra del Pacífico lo redujo a reducciones, ¿no es cierto?, que metió a todo el ejército de la Araucanía. Que l e s quitaron las tierras que le quedaban、eh, y, y que desde ahí no se les ha reconocido nunca su calidad de pueblo. Ese es el problema que tenemos de fondo. Entonces, claro, nosotros no vamos a ir a un acuerdo que signifique ir a reprimir o a instalar de esta manera la represión, la militarización en la Araucanía. Y hay algunos que se están pasando de la raya, que están pidiendo estado de sitio. que Están pidiendo estado de sitio. ¿No? Ahora, ¿quiénes son? Todavía no está claro quiénes son los que hacen la mayor parte de los actos violentistas en la Araucanía. Hay algo difuso, confuso, que a lo mejor no se quiere aclarar, pero como dicen, es la oportunidad que algunos ven para no dejar pasar las demandas del pueblo mapuche, que seguramente van a estar presentes, como las de todos los pueblos indígenas, en el proceso constituyente. Bueno, estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Patricio Palma. Mira, estoy más que, más que claro en que las declaraciones que hace Guillermo Tellier son las que corresponden tener en mente cuando se piensa en la Araucanía. La verdad es que poco más por agregar. Ahí hay un intento de desatar una situación que. Ponga término a las justas reivindicaciones de los pueblos originarios en Chile, pero como bien dice el diputado,、eh, el proceso constitucional va por otro lado. Y es interesante en ese sentido leer, como siempre, las páginas de los periódicos de la derecha chilena, porque se muestran ahí que hay dos líneas、eh, de acción que son interesantes de tener en cuenta.、Eh, privilegiándose esta línea que apunta al desarrollo de una guerra interna, con todos sus efectos, Por otra parte, el Mercurio le advierte hoy día en una editorial al presidente Piñera que no está siendo preciso, que no lleva al país a ninguna parte y le advierte que、eh, no se puede desconocer lo que han hecho otros países en materia de pueblos originarios. Es muy interesante porque esto muestra la profundidad que tiene hoy la demanda de los pueblos originarios en nuestro país. No se puede desconocer como se hizo durante tantas décadas. Hoy día. Muchos chilenos, muchas chilenas están de acuerdo con que finalmente lleguemos a un Estado plurinacional y se conceda lo mínimo que se requiere para mantener buena relación política con los pueblo s o r i g i n a r i o s Así es que por ese lado está todo muy claro. Ahora, presidente, me gustaría consultarle,、eh, partiendo de este, de este juego de ambigüedades que no disimula en todo caso una línea central. ¿Cómo visualiza usted、eh, lo que puede hacer el gobierno de Sebastián Piñera en los próximos meses? Porque da la impresión de que realmente son voladores de luces que enciende todos los días. Gran convocatoria nacional, propuesta de acuerdo nacional, pero no propone nada, no dice realmente nada. Bueno, dice que va a enviar un proyecto al, <coughs> urgente, con suma urgencia, al Congreso. Y como la mesa de la Cámara está en manos de la derecha, seguramente lo van a poner en tabla rápidamente. Y lo que quieren es que los parlamentarios aprobemos leyes represivas. No,、eh, no sé, que, que casi sin derecho a, a, a réplica、eh, se apliquen pen, las penas del infierno. ¿no? Eh, eh, sin el debido proceso, etcétera, con muchas facilidades para los. Otra vez los agentes encubiertos, los encapuchados, para las intervenciones telefónicas. Sabemos también en qué terminó una intervención telefónica, ¿no es cierto?, hacia el pueblo mapuche, de cómo querían involucrar con falsos mensajes de WhatsApp、eh, a loncos、eh, del pueblo mapuche en,、eh, en, en, en el tráfico de armas, etcétera, y en, y en, y en, y en la realización de actividades violentas. Todo resultó ser mentira, todo un montaje. Bueno,、eh, yo creo que muchas de esas cosas, con esta ambigüedad y con esta amplitud de facultad, están permitidas. Y, y personas,、eh, sabemos que las que hacen estas cosas son personas sin escrúpulos que, y deben haber que las van a seguir haciendo: es decir, de tratar de hacer montajes. Eh, no sabemos lo que va a presentar el presidente Piñera, pero yo creo que es un recrudecimiento de la represión a q u i e n e s Por eso es que ahí donde está la invecuidad. ¿Es el narcotráfico? Bueno, si es el narcotráfico, es el narcotráfico. Separemos, ¿no e cierto?, de la demanda social del pueblo mapuche.、Eh, no sé, pues si son los robos de madera, bueno, vamos a la casa de los que roban madera. Aclaremos la situación, ¿quiénes son? Pero dejemos el ancho espacio y camino para que se expresen de, de, de manera, ojalá en un diálogo, que se abra espacio a un diálogo que, que es difícil, pero que a la larga puede ser más fructífero que gastar tanta plata en represión, en movimiento de tropas hacia la Araucanía,、eh, en un diálogo para ir escuchando las demandas y、e、ir resolviendo. Yo creo que ese es el camino y abrir una puerta para que en el proceso constituyente, y ahí los que tienen la responsabilidad son los parlamentarios de derecha que no quieren el reconocimiento del pueblo mapuche. Entonces, bueno, tienen que abrirse a eso. Tienen que abrirse a eso. Eso va a, a modificar la forma de relacionarse el Estado chileno con el pueblo mapuche. Yo tengo esa, esa seguridad, pero para eso se necesita. Voluntad política y también pasar ¿no、por sobre s ciertos intereses、eh, que son los que están defendiéndose allá en la Araucanía. Pues veamos, la declaración de los empresarios no es gratuita, están defendiendo intereses empresariales en la zona. Entonces, no trepidan, como muchas veces ha ocurrido en la historia de Chile, en poner por delante las Fuerzas Armadas. Y no les importa mucho si eso termina en tragedias, en,、eh, en derramamiento de sangre, como ha ocurrido en, en tantas otras situaciones en nuestro país, en que estas fuerzas, ¿no es cierto?, involucran a las fuerzas armadas y después se hacen a un lado.、Eh, es un problema serio. Hugo Guzmán. Sí, m u t a b a le quería seguir la misma línea porque el gobierno anunció. Precisamente que va a enviar una agenda de seguridad a la Cámara de Diputados.、Eh, y bueno, y se ha hablado mucho de esto, se, se usa mucho la frase que este es un, un tema histórico. Yo le quería hacer dos preguntas. La primera, si efectivamente el Parlamento se puede convertir en un muro de contención de la política、eh, autoritaria y represiva del gobierno. O Esa sería una pregunta. Y la segunda, a este gobierno le queda prácticamente apenas un año, menos de un año. Eh, si usted cree que, en definitiva, todo lo que está pasando en la Araucanía、eh, un camino de, no sé si es malo solución, pero、eh, un camino es,、eh, radica en lo que va a ser la nueva constitución. a q u í hay un problema, que, que también aquí se puede estar haciendo un ensayo general de qué comportamiento pudiera tener el gobierno, ya las postrimerías de este gobierno de derecha, ante la posibilidad que en el transcurso. Del proceso constituyente, la ciudadanía exija que se, que, se, que se pongan en la nueva constitución las normativas que se han venido exigiendo, que ha venido exigiendo el pueblo masivamente. ¿no? Eh, también puede ser eso, o sea, tener estas leyes que están relacionadas aparentemente con la Araucanía, pero que pueden estar relacionadas con todo el país, ¿no? con todo el país, por eso que habrá que observarlas con mucho cuidado. Ahora, De si pasan o no pasan, bueno, depende de la voluntad de, de, lo, de los parlamentarios、eh, y las parlamentarias.、Eh, hemos tenido, en, en este periodo, se han discutido muchas leyes represivas. Acordemos la ley antibarricada, hasta, hasta los que hacían bailar en las, bar, en las barricadas、eh, y que después lo dejaban pasar, que era una cuestión medio jocosa. Bueno, está penado absolutamente. Absolutamente venado. Recordémonos que hay gente presa que están arriesgando varios años de cárcel por haberse atrevido a protestar. Por haberse atrevido a protestar.、Eh, entonces, claro, eh, eh, y eso ha sido aprobado en el Congreso.、Eh, una minoría hemos votado en contra de la mayoría de estas leyes. Hemos votado en contra. Pero se conforma una mayoría y estas leyes se aprueben. Yo espero. Que ahora no sea así. ¿no? no somos los únicos comunistas los que pensamos así como más o menos yo lo he expuesto. Yo escuché una, una intervención y leí una intervención del diputado Zafirio, que era de la democracia cristiana y que ahora es independiente, que es de la región, y que su posición es muy clara al respecto y que él pide que se aclare toda la situación. De la delincuencia y todo esto, el robo de madera, etcétera, etcétera, porque eso es lo que estaría p r o p u g n a n d o la madera, y además que se aclare de cómo han actuado las policías frente a esto.、Eh, yo creo que el senador h u a c h u m i l l a un poco más tibiamente, también ha reparado en que no se puede militarizar la Araucanía, que no es el, que no es la fórmula. Bueno, yo espero que estos sectores que han apoyado al gobierno, e n e s t o ahora. Eh, no lo apoyen, o sea, en, si, si es para aplastar al pueblo mapuche, no. Yo digo no, no. Y para crear formas represivas, para aplastar la demanda social, yo también digo no. También digo no. Otra cosa es el narcotráfico. Hay una legislación vigente en que hay bastantes herramientas para atacar el narcotráfico. Ahora que ya no q、no, u existe capacidad para hacerlo, no sé, pero hay que decir que. Es mucho, es mucho lo que se ha gastado y también mal gastado,、eh, en, también en, en dotar de fondos a las policías para que actúen. Pero cuando se ha descubierto la corrupción y que muchas de esas p l a t a s han ido a otros menesteres, entonces también uno dice: bueno, estamos aprobando plata, pero no hay un control civil sobre eso, no hay, no hay control.、Eh, Y resulta que se gastó, no más la plata. Salen u n o dos, tres que salen condenados muy muy、eh, levemente. Y bueno, y, y sigue la procesión por dentro. Entonces, también es otro asunto que tenemos que ver. ¿Y p a r a qué decir todo el tema de los derechos humanos? Todas estas leyes que se están planteando están fuera de todo protocolo de.、Eh, De, de vigencia de、eh, los tratados de derechos humanos del cual nuestro país es, es firmante. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? eh, sí. que hay que tener en cuenta a la hora de legislar. Yo espero que、sí. lo tengamos en cuenta todas las diputadas y diputados, sobre todo. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista.、Eh, diputado, pasando a otro tema. Pero que también tiene que ver con, con los problemas que tienen los chilenos. La tasa、eh, de desocupación nacional superó el 10%, 10,2% dice el porcentaje que estaría hoy día、eh, manejándose. O sea, es muy alto en general.、Eh, Hay una cantidad de situaciones económicas. Primero, se alaba mucho de que la economía chilena ha, log ha logrado restablecer sus promedios de crecimiento. La economía, cuando hablamos de economía, son lo que mueven los grandes grupos económicos y la bolsa de, de comercio. Y también está. El problema de que el cobre, o sea, el problema, la, la buena noticia de que el cobre está en un precio muy alto, lo que significa ingresos para el país por la parte chiquitita que le está quedando el cobre al país. Pero ya, 2.400 millones el año pasado, y este año debieran ser cifras superiores. Sin embargo, en medio de todo esto, la gasolina comienza a subir de nuevo de precio, el, el, el combustible para los vehículos, que son. Entonces, hay una situación que uno no entiende en la economía que es rara, rara y que es necesario. Eh, analizarla para poder ver cómo se, cómo se va a enfrentar la mayoría de los chilenos a, a, a esta situación. Claro, pasan algunos fenómenos. Yo no soy economista, por si acaso, ¿eh? ah. pero son algunas cosas que se me ocurren. Primero, la cesantía está extremadamente alta y la mayoría de los puestos de trabajo que se han recuperado son puestos de trabajo precarios, no, no son personas contratadas. Y los sueldos buenos, los, los sueldos están、eh, el, el 50%, más del 50% de los sueldos están todavía por debajo de la línea de la pobreza. Eso crea una falta de poder adquisitivo muy grande, sobre todo a las trabajadoras y trabajadores. Pero con esto de la devolución del 10%,、eh, ¿qué es lo que ocurrió? Que, que se vieron con un poquito más de plata en un momento muchas familias. Y bueno, gastaron. Gastaron para alimentarse, pagar deudas, qué sé yo, y hubo una pequeña reactivación del de comercio. ¿Y qué pasó con eso? Que los precios subieron. Y, y, y, y no sé, uno se da cuenta, en las cuentas del supermercado, que hace un tiempo esta parte, desde antes, de la, o sea, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, los precios han subido bastante, en varios r u b r o s Eh, entonces ha, ha habido más, más inflación. No sé cómo estará el último índice, pero hubo unos índices que preocuparon respecto de la inflación.、Eh, y usted ve e lo, los vehículos se encarecieron notablemente, la, la, la vivienda se encareció notablemente. Hay un encarecimiento.、Eh, dice que los créditos están más baratos. El problema es q u i e n e s tienen la posibilidad de endeudarse, aunque esté barato el crédito. Son aquellos que tienen plata y que pueden usar la plata para, no sé para proyectos de alguna naturaleza que le den cierta rentabilidad.、Eh, hay, hay algunos empresarios que han dicho que ya se han recuperado más de un millón de trabajos. No sé si son trabajos presenciales o trabajos que se habían perdido. Pero las cifras siguen más o menos igual. No, no, no han variado mucho lo, las cifras de, de cesantía. Las cifras más o menos igual. Ahora, el tema de fondo aquí es, lo r e p e t i m o la desigualdad. La desigualdad. Los, los que están arriba siguen ganando más, siguen enriqueciéndose. Los empresarios siguen ganando más plata.、Eh, claro, el cobre. Está ya sobre 4 dólares la libra. Eso,、eh, y, y lo que ha retornado es solo de Coderco, lo que sacan las cuentas son 2.000 mil, mil millones y tanto. Pero está lo que paga, no sabemos cuánto es el otro 70% que está en manos de las grandes empresas y que tienen que pagar impuestos.、Eh, habría que hacer la comparación si pagan más que Coderco, que tiene n solo el 30. Eh, pero eso evidentemente que ayuda al desarrollo de la economía. El cobre es un elemento vital para Chile, por algo Salvador Allende dijo que había que nacionalizarlo y se nacionalizó. El problema es que después la dictadura la mayor parte la entregó a manos privadas, y ahí sí que se puede estar produciendo una reactivación de la pequeña y mediana minería, seguramente. Y eso m u e v e a varios miles de personas, pero eso en el norte, el norte chico, el norte grande.、Eh, pero por ahí estamos, pero no hay fuentes de trabajo, no sé si se habrán creado en alguna otra parte en Chile, porque no veo que exista un proyecto de desarrollo. También se ve que el gobierno está tratando de hacer más inversiones públicas, y yo me imagino que gran parte de lo que están hablando de que se han vuelto a abrir. Eh, Puestos de trabajo es en la construcción de viviendas y también en la construcción de caminos, reparación de puentes, etcétera, que, que es una medida que, que toman los gobiernos cuando hay que de alguna manera、eh, restablecer el curso de la economía. Pero sabemos que eso no alcanza, no alcanza para todos, no alcanza igual para todos, igual. Las la diferencias, las desigualdades se mantienen y el poco poder adquisitivo del pueblo en general también se mantiene. Patricio Palma. Mira, yo creo que este último tema que se toca es, es muy importante para los meses que vienen, porque si uno lee las opiniones que se han entregado durante la semana, por cierto, hay coincidencia en que estamos en presencia de un nuevo ciclo. Del cobre, un nuevo ciclo asista de precios. Estamos a punto de romper el récord de, de precios sobre 4.30 centavos de dólar por libra. Y hay que pensar que en este momento, por cada dólar, por cada centavo de dólar la libra de cobre que sube, el gobierno recibe por lo menos 25 millones, 25 millones de dólares adicionales. Entonces, si uno suma, efectivamente el gobierno podría recibir 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares adicionales este año. Y claro, podrían dedicarlos a algunas actividades como las que señala el diputado, de obras públicas, etc. Pero ahí es donde surge la pregunta y la pregunta que yo le hago al diputado Tellier. Nosotros no tenemos un sistema impositivo sobre el cobre que dé cuenta de estos periodos en los cuales se producen estas enormes tasas de ganancia de las compañías. Se estima que el cobre para producirlo en la gran minería en Chile se o c u p a alrededor de 2,10, 2,15 centavos de dólar por libra producida. Pero se vende a 4,30. Entonces la tasa de ganancia es más de un 100%. Ya quisieran muchos empresarios chilenos tener esa enorme facilidad en las manos. La pregunta es: ¿no están ya los tiempos maduros para hacer? Sino una segunda nacionalización del cobre, poner por lo menos un royalty variable que sea mucho más importante cuando s u b e el precio del dólar. ¿Ha pensado en esto el Partido Comunista? ¿Ha pensado en esto los partidos chilen dignos? Hace bastante tiempo que hemos pensado en esto y, y, y hemos propuesto en el Parlamento ¿no? un royalty variable, un, varios tipos de r o y a l t i e s U otro tipo de impuesto, s el impuesto a los super ricos, que, que también es una variable e esto.、Eh, y, y también hemos planteado la necesidad de tener otro trato con las empresas、eh, extractoras del, del cobre. Pero、mm, la defensa de estos intereses es bastante cerrada en el Parlamento, quiero decir. Entonces hace falta hacer conciencia. Yo sé que hoy día. Eh, parlamentarios regionalistas están planteando, y yo estaría de acuerdo con eso, de que una parte de este excedente、eh, sea cobrado mediante impuestos por las regiones donde se produce el cobre. Una parte, porque el cobre es de todos los chilenos y chilenas, no es solo de la empresa ni de la localidad donde se produce.、Eh, pero sí que podría haberse beneficiado esa zona. Que, claro, produce gran cantidad de cobre, pero la situación social no es de las mejores.、Eh, pero yo creo que hay que buscar un camino. Y, y también el proceso constituyente es un elemento que a mí me parece vital. O sea, el cobre,、si、sabemos que el cobre puede que se acabe en un tiempo más, no sé cuántos años, hay reserva, parece para muchos años en Chile. Eh, pero debiera preverse, o sea, ya tenemos una experiencia bastante lata, grande, respecto de los vaivodes que sufre el precio del cobre y de cómo toda la sociedad y el Estado deberían haberse、eh, beneficiado con, con estas alzas de precio, porque efectivamente las ganancias son enormes, ¿no? son enormes.、Eh, Hugo Guzmán. Sí, diputado, yo lo quería llevar al plano de lo, de lo que está haciendo el proceso electoral de cara al 11 de abril y específicamente sobre tres puntos que están en el tapete. ¿Cuál es, cuál es su opinión, primero, respecto a realizar la elección en dos días? Luego, los atrasos del CERVEL en cuanto a entregar recursos públicos para las campañas. Y lo tercero, este tema de la franja, que sobre todo están. Planteándolo independiente en relación a, a a los tiempos que hay en la franja. Y, y sobre la segunda pregunta, bueno, hay atraso en todo eso, pero se ven hasta, por ejemplo, una caudalada chilena en Estados Unidos que entregó millones de pesos para candidaturas de la derecha, etc. Esos tres puntos respecto a lo que está haciendo la, el proceso electoral. Claro, hay diferencias notables en cuanto al financiamiento de las campañas. Porque, si bien es cierto, existe una base de financiamiento público,、eh, hay partidos que se quedan solo con esa base de financiamiento y no pueden hacer mucho más. Porque no son potentados las personas que, que forman parte de esos partidos. ¿sí? O la familia de esos candidatos.、Eh, entonces, las donaciones seguramente deben ser muy pequeñas. A lo más son trabajo voluntario, que también hay que declararlo como que sí.、Si, Fuera gasto de plata, es medio i r r i s o r i o esa cuestión. Es medio irrisoria, entonces aparece gastando mucha plata en circunstancias que son trabajo s voluntario, s pero que hay que de alguna manera decir esto es lo que vale y, y se gastó esto、ah, la, eh, cuando se d a n cuenta de los gastos de la campaña.、Eh, y uno ve en los diarios, bueno, las listas de gente que, que le da, como usted dice. Mucho s es a través del Banco del Estado y otros, a lo mejor no sabemos cómo. Siempre se l e ha arreglado la derecha para financiarse. Ellos tienen cómo hacer cajas, dónde sacar plata, cómo manejar la plata, cómo、eh, hacer trabajar gente, etcétera, etcétera. O sea, siempre van a tener un despliegue superior al nuestro en ese sentido.、Eh, ahora la, las platas ya fueron entregadas, una parte, un adelante. Pues, chacaba un adelanto, creo que ayer. Ayer, no sé yo...、eh, Y dicen que van a, el resto lo van a terminar de hacer cuando ya queden definitivamente inscritos todos los candidatos y candidatas. Cuando resuelva el Tribunal Supremo, que tiene un proceso muy atrasado. Y que está atrasado porque el sistema de inscripción de candidaturas era bastante engorroso, le quiero decir. Y se cometieron varios errores que no sé si lo irá a reconocer el servicio electoral en algún momento, pero era muy difícil inscribir los candidatos y candidatas. Y eso le o c u r r i ó a todos los partidos, a todos los partidos, pero es una cuestión que hay que advertir, que hay que mirar. Ahora, en relación a la a la franja televisiva, bueno,、e、incluso a la inscripción de los candidatos independientes, nosotros teníamos una postura en el Parlamento, fuimos derrotados. Que era pro de las candidaturas independientes. Y en, el y en la franja, bueno, no tenemos arte ni parte. Ustedes saben que en la franja, el Consejo Nacional de Televisión todavía se rige por un sistema binominal, ya hay tantos de derecha y tantos de la oposición, pero que son de la concertación. ¿no? Eh, y son ellos los que deciden, son ellos los que deciden.、Eh, Nosotros tenemos propuesta de que de alguna manera, seguramente se va a discutir también en el Parlamento, de que se vea cómo aquellos que no pueden decir ni pío, <ríe> puedan decir pío pío, a un poquito más. <risa> pero que, que no se quede la impresión de que aquí alguien está manejando, b a n c o n e a n d o e esto. Nosotros, por lo menos, no tenemos arte ni parte en ese Consejo Nacional de Televisión, que es una cuestión, ¿eh? también es una materia. Nosotros creemos que el Consejo Nacional de Televisión deberá estar,、eh, el, el Consejo Primero de Televisión Nacional, deberá estar conformado por todos los sectores, de partidos y de independientes. ¿ya? Deberá haber, un, un, no sé si un directorio o un consejo o algo en que todos tengamos participación, que podamos decir, oye, a m i r o pero aquí hay una desproporción en. En la noticia, sobre todo si es un ente estatal. Y en el, en el servicio electoral, bueno, lo mismo.、Eh, Allí están todos los partidos, pero hay partidos que no estamos. Que no estamos, sencillamente. Y eso es por disposición, quedó así, por un sistema binominal. Entonces, eso hay, hay que cambiarlo, como hay que cambiar el tribunal constitucional, son todas materias. Para el proceso constituyente o para proyectos de ley que cambien eso, que cambien definitivamente. Ahora, en cuanto a hacer en dos días la elección, mire, es una opinión muy personal, yo no estoy de acuerdo. Porque en el plebiscito fue a votar toda esa cantidad de gente y votó bastante bien y no pasó nada. Sería un poco más larga porque son más candidatos y que marcan más cosas ahora. Bueno, se puede hacer más largo. El plebiscito, también fue un proceso más largo, que se puede hacer. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si usted pone el primer día la elección de constituyentes, y no sé, de gobernadores, y la otra semana o el día siguiente la, la de alcalde s y concejales, no hay nadie a esa segunda elección. Estoy seguro. Entonces, aquí yo creo que tiene que aprovecharse. Para hacer un esfuerzo cívico, democrático, para que vayamos todos y todas a votar en un día por todas estas elecciones, que las consideremos todas importantes como lo son. Todas importantes como lo son.、Eh, pero lo otro, no sé qué qué, qué qué objetivo tiene en realidad. Porque ir a hacer a dos veces a votar a las personas es doble riesgo. y、si、se quiere evitar el riesgo, es doble riesgo. Pero además se corre el riesgo de que a la segunda a la segunda votación no haya nadie. ¿no? que tengamos una, una elección muy esmirriada. Entonces,、eh, yo no sé lo que piensan los otros partidos políticos, pero a mí no, no, me, no me convence. No me convence. No lo hemos discutido en el partido. Seguramente mañana vamos a discutir ese tema. Porque creo que esto tiene que hacerse por reforma constitucional. Pero por lo menos yo no estoy convencido. Porque encuentro que es como un manejo un poquito complejo del proceso electoral. Además, que hay lío con los vocales, que hay que incentivar los vocales, que vuelven otros concejales o los mismos.、Eh, no, pueden, la, la, van a quedar guardadas las urnas si es que no se completa una elección. Entonces, es, es muy. Es muy complejo ¿ah? y puede hacer lo que está pasando en varios otros países,、pues. que al final sale la acusación de fraude y, y se presta hasta para golpes de Estado después. ¿no? Y estamos en un momento delicado, que es un proceso constitucional, entonces tienen que ser las reglas muy claras:、eh, que no se aparezca, que se está dando más facilidades a una parte del proceso electoral, al otro no, que se, que se,、eh, que se menosprecia. Por ejemplo, la de concejales, la de concejales es muy importante. Y acordémonos que en la de concejales hubo una abstención muy grande, hubo comunas en que votó con el 17%. En la última de concejales. Entonces, ¿queremos repetir eso? Yo, yo creo que no. Yo creo que no. Y claro, a la derecha le conviene porque en sus comunas van a votar. Pero en las comunas populares la gente no, no, va,、pues. no va. Está comprobado. Y va cuando hay un interés. Y el interés hoy día es la, la, la convención constitucional. Entonces, mucha gente va a ir por eso, bueno, y ahí, que ya teniendo los votos en la mano, que decida cómo vota en, en la otra elección. Hay algunos que dicen que puede elevarse en un, en un millón la afluencia de nuevos votantes. Es harto. Entonces, y, y hace medio i m p r e d e c i b l e los resultados. La derecha está diciendo que van a ganar 3 por 0. Yo creo que son un poquito canto de sirena, no, no, no creo que sea así. Claro, juegan en la dispersión, diciendo la oposición, pero, pero veamos qué es lo que va a ocurrir.、Estamos、pero、pensando. después aclaró un poco b e l o l i o qué es lo que había querido decir con esto del 3 por 0 por goleada. Dice: sí,、pues. Lo que estamos haciendo es que vamos a obtener el tercio fácilmente. Y eso es distinto. Y、claro. es más grave. e de... Y es muy grave porque este señor es、eh, el ministro de l gobierno. Entonces, o sea, lo que hemos dicho que el comando electoral de la derecha está en la moneda es verdad. Y ahí están determinando cuáles son los candidatos, las candidatas, y, y, y, y, y esto lo refleja el cuerpo entero. Y el ministro dice lo que estamos haciendo es que vamos a sacar el tercio, por lo menos. Así es. Bueno, estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Diputado,、eh, com comenzamos este programa hablando del comienzo de clases de mañana lunes. Ya comienza.、Eh, hay distintas、eh, propuestas, unas mejores y otras peores.、Eh, lo concreto es que、eh, también hay un crecimiento de los contagios en el país y la Organización Mundial de la Salud también,、eh, está advirtiendo que el COVID-19 sigue propagándose a ritmo muy elevado en toda Europa. Entonces,、eh, eso, eso indudablemente trae también a nuestro continente el, el, el problema de, de el, un nuevo rebrote.、Eh, comienzan las clases y va a, a producirse un hecho nuevo: un hecho nuevo que los niños se van a reencontrar. ¿Y cómo se va a producir eso? Es una cuestión que todavía no está con 100% certeza, de certeza. ¿Cómo lo ve usted desde la perspectiva ya de parlamentario o de presidente del Partido Comunista? Bueno, el, el tema es que. Mire, primero en relación a la vacunación que se ha dicho que en Chile ha sido exitosa. Yo creo que sí, que no es un, hasta ahora relativo, pero e x i t o s、eh, o Pero hay ya、eh, una discusión entre el, el organismo asesor, digamos, del gobierno en materia de salud, guía, que está planteando la idea de, de postergar la segunda dosis de la vacuna. a q u í fuimos vacunados, si mal no entiendo, con la Sinova, c que es la vacuna china, que、claro. tiene un 50% de certeza en la primera inyección. Ahora, ellos hablan de que la Pfizer tiene un 80% o un 70%. Bueno, puede ser, pero hoy día no m á s estuve leyendo a expertos a nivel mundial que dicen que, porque muchas partes están planteando esto: es para ahorrar vacunas, para ahorrar plata y para vacunar a todos de un viaje. Eh, que, que dicen que hay que verlo con mucho cuidado, porque no está probado que con una, baste con una dosis. No está probado. Entonces, si eso se aprobara,、eh, crearía ya una incertidumbre en nuestro país, ¿verdad? porque la vacuna no evita que uno se contagie.、Eh, lo que evita son los efectos nocivos del contagio. Eh, y como usted bien dice, han recrudecido los,、eh, los contagios,、eh, han recrudecido mucho. Ayer parece que estuvo bastante alta la cifra, una de las más altas, tengo entendido. Y claro, con la vuelta de vacaciones, aquí dicen que Santiago se ha aleado más todavía. Yo lo que diría es que.、Eh, En、la vuelta a clase tiene que dar garantías de seguridad e no contagio a los niños y niñas, en primer lugar, a los profesores y profesoras, y a los padres y apoderados, ¿verdad? porque si se empiezan a contagiar los niños, tal vez a ellos no les pase nada, pero son vectores hacia sus hogares. Y, y no le pueden a los niños d e j a r l o en la calle, tienen que r e c i b i r l o y no pueden dejar a i s l a d o en ninguna parte. Claro, ya hay colegios que dan la alimentación, ¿no s、sí, c t a m b i é n están las manipuladoras de alimentos, está. Es todo un mundo.、Eh, y así como están las cosas, yo no he escuchado, por lo menos de parte del gobierno, medidas claras respecto a cómo sería, cómo se garantizaría de que no existieran los contagios en los colegios, que no se pongan en peligro los niños. Entonces aquí tiene que existir.、Eh, Una mesa, una conversación, yo creo, entre bueno, el gobierno, pero el Ministerio de Salud, el Colegio de Profesores, los padres de apoderados. Y en cada escuela, tal vez, ven las condiciones, porque no todas las condiciones son iguales en todas las escuelas. No, no podemos comparar una escuela pública, no sé, por una población popular, con la escuela semipública del Barrio Alto. No, no hay comparación. Entonces, creo que、eh, allí tiene que、eh, producirse la participación, la participación de padres apoderados, de profesores y alumnos también, para discutir si es que están las condiciones en el colegio. Y si no están, yo apostaría por que no se reinicien las clases, no se reinicien. O sea, todos los países están tratando de hacerlo, pero si uno ve las noticias en otros países, las medidas, y uno ve las salas de clase, s cómo están las salas de clase, s cómo se han preparado para evitar el contagio, aquí no he visto ninguna foto de las salas de clase s de un colegio. v i e n una universidad que sí tiene n medidas, de poner los acrílicos, de poner todas esas cosas, ¿no? eh, pero aquí no he visto nada de eso, absolutamente nada. Entonces, yo, esa es mi opinión. ¿eh? Esa es mi opinión. bien. Hugo、uh, Guzmán. Sí, diputado, ¿sabes qué le quería preguntar?、Eh, es que me llegó por redes ahora a propósito de lo de lo de, la, de ir a votar dos días. Llegó aquí por redes, alguna gente, no sé si es para aclararlo para los auditores, pero dicen que una de las propuestas es que se divida la cantidad de votantes, o sea, que un día. Vaya el porcentaje de la votación y voten v o t en en las cuatro elecciones. Y que el otro día vaya otra cantidad de electores y voten por los cuatro. No dir el proceso es así o no. Es por qué、no, bueno, me están preguntando. Es que, es, es que, es que hay varias propuestas.、Pues. Entonces, no,、yeah. yo no he escuchado cuál es la que hace el gobierno realmente. El gobierno lanzó la idea, pero no. Claro, porque eso que usted dice sería un poco más pasable. Pero, ¿cómo dividen a los electores? No sé. Claro. De la letra A a la, a la no sé, pues a la, a la P van el día sábado y lo de la P hasta la Z van el domingo, sería así. Pero bueno, pero hay, que, hay que mirarlo muy bien. Pero a mí, lo que yo, yo sostengo lo que dije. O sea, si se quiere hacer otro tipo de martingala. Separar las elecciones, o sea, los procesos, a mí eso no me parece de ninguna manera. Diputado, eh, eh, empezamos en marzo y no solo de inicio de clase, s generalmente, bueno, va a empezar a funcionar el,、eh, o sea, va a volver a funcionar el, el Parlamento. Tenemos una fecha el 8 de marzo, ya se planteó la, el paro productivo y reproductivo de parte de diversas organizaciones feministas, sindicales. De estudiantes, o sea, es algo que va a empezar a marcar la, la semana.、Eh, hay informaciones que entiendo que el día 6 de marzo van a haber varias actividades de homenaje a Gladys Marín. ¿Cómo, cómo ve en perspectiva usted esta, esta semana que se va a iniciar y lo que son estos anuncios desde el movimiento feminista, desde el movimiento social? Bueno, yo creo Perdona, que. tal vez complementando la、sí. pregunta para, para hacerla en una sola. Yo veo que hay un despliegue necesario de todos los movimientos políticos, ciudadanos, etcétera, respecto a estas elecciones que ya entran en su tierra derecha. Y en relación a lo que preguntaba Hugo, ¿cómo visualizan los comunistas hoy día el desarrollo de las alianzas que han hecho respecto a estas elecciones? Porque no nos basta aquí con hablar de candidatos del Partido Comunista, sino que es muy importante saber cómo está dándose la relación entre esta alianza. Que se ha producido entre fuerzas progresistas del país? Bueno,、eh, yo creo que todo eso es un proceso. ¿eh? Eh, porque nosotros tenemos varios pactos. Uno, un pacto de、eh, de convencionales,、eh, de Chile Dino, con el Frente Amplio, que seguramente haremos la franja de conjunto, creo yo.、Eh, se está discutiendo todo eso. Se está haciendo campaña, vamos en una lista. Ahora, como se sabe,、eh, cada uno se, se elige por su propia fuerza. No es que, claro, y si a uno no alcanza a salir, los votos que consiguió le van a servir al que sale, que sacó más votos. Así es la cuestión. O sea, no, no, no es que estemos favorecidos un partido, no. Aquí la pelea es de todo contra todo. Porque no hay subpacto en las listas, no existen los subpactos. De partidos políticos en las listas. Cada partido en sí mismo en sus pactos. La democracia cristiana fue la que en el Congreso、eh, no quiso que hubieran s u s p a c t o s de partidos. Eh, eso eh, para la elección de parlamentarios y se rige con la, misma, con la misma ley ahora para la elección de c o n s t i t u c i o n a l Y tenemos el pacto chiledino respecto de concejales y alcaldes. Bueno, también, pues, o sea, Chile d i n o está haciendo su campaña, tenemos su manifiesto, tenemos su propuesta.、Eh, en la mayoría de los lugares está haciendo campaña en conjunto, aunque todavía、eh, estamos peleando candidaturas.、Eh, que todavía hay candidaturas que están abajo. No sabemos cuántas más se van a lograr salvar. Y todos los partidos están en lo mismo, por eso es que. Eh, también hay en algunos lugares todavía、eh, se está esperando, un poco se está a la espera. Bueno, si va a subir o no va a salir tal candidato, pero en general、eh, es una campaña que se hace de conjunto. No va a haber franja, creo, para alcaldes y, y concejales, solo para constitucionales, y no sé si va a haber para gobernadores. No lo sé. Ahora, la campaña está desplegada con los símbolos, con,、eh, con las propuestas que tenemos de conjunto.、Eh, ahora, es una campaña muy atípica. Yo estuve、eh, he estado en estado algunos lugares ya presencialmente, sobre todo en mi distrito. Y la verdad es que hacen un gran esfuerzo las candidatas, candidatos y quienes los ayudan por salir a la calle a. Hacer campaña presencial, pero no se pueden juntar más de cinco personas en varias comunas. No pueden、eh, los, los banderazos, igual en los casa a casa,、eh, es muy difícil que le abran la puerta. No, no abren la puerta.、Eh, en, entonces, claro, quedan、eh, los otros recursos. Propagandístico s que todavía no se han desplegado para ningún candidato porque no, primero no estaban las plata.、Eh, quiero decirle que sí han llegado muchos de distintos candidatos que no se sé daban de sacar las plata. Sí, no se han llegado, sino s o t r o s también hemos sacado. Hemos sacado, sí, y con gran esfuerzo los candidatos nuestros también han sacado.、Eh, porque no hay otra manera. No hay otra manera. Si usted algo tiene que poner en su plata, el problema es que si no saca los votos. Esa plata no se la van a devolver,、claro. al contrario, le van a cobrar. Es, es, es complejo el tema electoral. Y、eh, y queda lo de las redes que tiene n que empezar a t e n s i o n a r s e y después son las franjas y las radios. Así, así va a ser la campaña.、No、sé, esto se va a desatar, yo creo, ya en los próximos días.、Eh, Y, y la verdad es que, por lo menos en este mes, la gente igual con pandemia, la gente que, que, que, la que se quedó encerrada en su casa, se quedó en su casa, y la otra salió de vacaciones. Igual la gente salió bastante a vacaciones, o, o se liberó un poco de, de, de, de las actividades cotidianas, y la verdad es que no estaba la campaña. En, como en la primera preocupación de las personas, yo creo que eso se va a ir dando、eh, todavía en unos 10 días más. Esto va a empezar a. Pero va a ser un espacio muy corto. Eso es lo que quiero decir. Muy corto. Entonces, el esfuerzo el esfuerzo tiene que ser muy grande y en un corto plazo. Yo lo digo sobre todo para para.、Eh, Para los militantes de mi partido y también lo de los pactos, que el trabajo tiene que ser de todos los días, tiene que ser un trabajo de hormigas. ¿Ah? Y donde abran las puertas, bueno, se abrirán las puertas, se conversará. Y en una esquina donde se pueda, en una plaza, bueno, convocar cinco personas, conversar, ir conversando. También se puede hacer en un recinto que también se han hecho. Pero、eh, es así, entonces estar todo el día en pequeñas actividades. Claro, en una campaña usted sale a la calle y tú sales en brigada, conversa con la gente, golpea con las puertas también. Hay gente que se enoja, que reta, pero la mayoría de la gente recibe, escucha,、eh, se hacen asambleas, ¿no es cierto? Actos, actividades. Ahora eso no, no se puede hacer. No se puede hacer. Entonces. Por eso que también es un poco. no se puede medir cómo van a ser los resultados. ¿Cómo van a ser los resultados? Entonces, claro, eh, aquellos. Eh, por eso es, es interesante lo que preguntaba el Pato si estamos haciendo como pacto. Claro, nosotros como, como Chile digno y como Partido Comunista, pero como Chile digno en nuestro en nuestro pacto. Y Chile digno que se dio a conocer en el plebiscito, ¿no es cierto? En、eh, la franja. Que fue una de las mejores, quizás la mejor, y, y, los, y los perdón, los candidatos que no son conocidos, que es una primera、eh, en primera característica tiene que tener un candidato a ser conocido, es、eh, muy corto el tiempo para ser conocido y son malas las condiciones para darse a conocer. Entonces tienen que trabajar con los símbolos, para que la gente sepa: ah, ya, este candidato no lo conozco, pero. Sé que el pensamiento de este candidato está de acuerdo a estos símbolos. Y bueno, nosotros también trabajamos con la figura de, de Daniel Jado, ¿no es cierto? Que está postulando por ahora como alcalde de Recoleta, y、eh, que todos conocen lo que se ha hecho en Recoleta, y que por lo tanto、eh, también saben a qué atenerse、eh, en cuanto a nuestra s propuesta s de gobiernos comunales y, y la labor de concejales. Así que,、eh, esa es la. Esa es la situación de、sí. la campaña electoral. Pero hay que seguir con el esfuerzo. ¿no? Hay que seguir con el esfuerzo. Así es. Bueno, diputados, estamos llegando al final. Oiga,、eh, prometimos un libro esta semana, pero otra vez estamos con problemas. Usted, primero,、okay. no, no ha dicho cuántos tiene, según primero. No sé c u á n t o Mira, yo no sé por qué me pregunta tanto. Yo, yo lo que dije que podíamos s o ñ a r entonces tendré que proveer. r q u é provee? O sea, ahora, si、sí, sí、desconfía de mí. No, no, no. Yo no ¿Cómo voy a confiar de usted?、Ah, yo. Chico, hasta, ya, vo hasta voto por usted. ¿eh? ¿Cómo voy a confiar d en la loca? Entonces, bueno. <risa> ¿qué, ¿Qué sorteo o no? Ya, sorteo, pero lo que pasa es que ahora no tengo esta semana cómo hacerlo porque estoy complicado con, con, la, con el manejo de redes sociales. Eh, no、bueno, la, la, la semana pasada fue igual, entonces no le eche la culpa al empedrado.、Pues. Es que bueno, ya, si no está bien, si yo no le voy a echar la culpa、eh. a usted, yo, usted no lo、no, no、va a convertir en el empedrado mío. Pero mire,、eh. la próxima semana le prometemos a nuestros auditores que sí vamos a resolver el problema de, lo, de los que escriben y nos dicen y, y, y los que llaman. Pero les voy a decir lo siguiente a los auditores: escriban a info arroba radionowomundo.cl nuevamente para la próxima semana entrar en el sorteo. s í vamos a, a, a sortear cuatro libros, no sé de dónde vamos a sacar, pero cuatro libros. Así que para que lo tenga claro, y ahí se incorporamos a los, que, a los que nos escriban durante el programa por, la, por el Facebook Live. Así que ya saben, a nuestros auditores escriban a info arroba radionuomundo punto CD diciendo yo quiero un libro del diputado de Yer. Así lo resolvemos. Bueno. Eh, minuto final para nuestros panelistas. Partiendo, ¿quién parte? ¿Hugo? ¿Patricio? ¿Quién?、Eh, ¿Patricio? Ya. Vamos, Mira, vamos. Yo, yo parto diciendo que、eh, creo que lo último que planteó el diputado Tellier es probablemente lo más importante en los días que vienen. Porque tenemos un pueblo maravilloso que demuestra su capacidad de organización, de movilización, de solidaridad en cada cosa que ocurre. Estoy pensando en esta increíble movilización que hay todavía por el niño que fue asesinado en Arauco, que muestra todas las virtudes y defectos de nuestro pueblo. Las virtudes maravillosas de estar allí, de, estar, de ser solidario, de ser receptivo a una convocatoria. Y también el problema de que a veces、eh, eso da lugar a que sectores mal interesados. Exploten esa generosidad, esa capacidad para desviar su atención hacia otras cosas que no son tan relevantes como lo que tenemos por delante en estos días. Entonces, yo creo que el llamado que hace el diputado Tellier a salir como hormiga, uno a uno, a conversar con el vecino, a conversar con la vecina, con el amigo, el pariente, y hacer esta campaña de una manera tal vez distinta a las que conocemos. Pero, como única manera de canalizar este potencial que existe en nuestro país. Fíjese que tenemos el 80% de gente que quiere hacer una nueva constitución y lo manifestó en una elección. Bueno, ese 80% tiene ahora que votar por constituyentes que quieran hacer una nueva constitución. Esa es la tarea. Y creo que para eso hay que hacer este enorme esfuerzo que planteaba Guillermo d e l i e r Creo que es una tarea completamente justa y necesaria. Y bueno, ahí se irá viendo durante el transcurso de marzo cómo evoluciona esta campaña, cómo se canalizan estas fuerzas. Yo creo que la convicción y la expectativa la tenemos, se mantiene. Por lo menos mi deseo y mi expectativa es que estas elecciones signifiquen realmente un punto de quiebre en las trayectorias de nuestro país políticamente hablando. Y me acojo, por lo tanto, este llamado que hace el diputado. Hugo Gumbán. Sí, no, yo、eh, me parece que solamente estar atentos primero, por cierto, a que mañana es primero de marzo, está el tema del regreso a clase, con todas las polémicas, pero sobre todo con lo que realmente va a ocurrir en la escuela y con los niños. Va a, haber, va a haber mucha tensión en eso. Segundo, va a ser una semana. Eh, como otras, en realidad,、eh, muy importantes respecto a、eh, las determinaciones que se tomen en torno de la Araucanía, donde probablemente en, en, en los próximos días va a poder jugar un papel más protagónico el Parlamento. Lo tercero es que en la semana de preparación del 8 de marzo,、eh, con las diversas movilizaciones que se han planteado desde distintos ámbitos de la sociedad, empezando por las organizaciones feministas, Entiendo que el 6 de marzo específicamente va, van a haber actividades de homenaje a, a Glaive Marín en, en, en, en este contexto. Y no ser reiterativo, pero sí poner el énfasis en lo que se ha planteado de que la, ya prácticamente este va a ser, empieza un mes donde va a ser vital todo lo relacionado con las campañas,、eh, con los llamados a que la gente vaya a votar y, y que vote. Fundamentalmente con lo que se aprobó en el plebiscito, que hay una real nueva constitución. Y bueno, el caso gobernador, alcaldes, etcétera, con、eh, aquellas y aquellos que están comprometidos con programas transformadores y, y de avances sociales. Gracias, Hugo.、Eh, diputado Guillermo Taller. Bueno, yo respondiéndole al ministro Belolio, diría: bueno, si usted quiere una. Nueva constitución de verdad que contenga la, las demandas populares, entonces no vote por la derecha. Eso es lo de fondo a este país. Vote por aquellos que están por un Chile digno. Por un Chile digno. ¿Qué, qué, qué es lo que, la, lo que se está reclamando en las calles? Un Chile digno. Dignidad para las personas, para el trabajo, dignidad en el trato contra los abusos, etc. Pero para eso no debe votar por la derecha. Tiene que votar por aquellos que están por el Chile digno. Esa es la primera cuestión. Segundo, eh, eh, yo creo que sí, que se va a crear un hito el 8 de marzo de nuevo con la participación de las mujeres.、Eh, no sé exactamente cuál va a ser el carácter de, de, la, de las movilizaciones. Eh, pero bueno, las mujeres han dado la pauta desde hace, hace u n o s tiempo s a esta parte y las marchas del 8 de marzo han sido masivas, decisivas y no solo tienen que ver con la defensa de los derechos de la mujer, sino que、eh, han sido un impulso muy grande a las luchas generales de todo el pueblo de Chile por sus demandas. Y yo espero que esta vez sea así, así que.、Eh, Todo aquello que sea contribuir, hay que hacerlo con esta conmemoración del 8 de marzo. Muy bien, llegamos al final de domingo, domingo, sin restricción, último domingo del mes de febrero y ya la próxima semana estamos en marzo, mes crucial. Como decía el diputado, el, es un mes de campaña, no hay más. Vamos a hacer más. Y se acabó. Y el que no quiera conocer a sus, a sus candidatos o no tenga. Claro, por quien tiene que votar, tiene que esmerarse este, estos días para que, para que tenga clara conciencia para dónde va su voto. Ojalá no se equivoque. Hasta la próxima semana en este mismo horario de domingo domingo, sin restricción. Nos vamos, nos vemos. c h a u c h a u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 A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl